Buenas noches América! Bueno, me sale bien, podría perfectamente, perfectamente bien, perfectísimamente bien. Así decía Castellucci, un sastre que tenía con la esquina, te tomaba la media y dice, para dónde carga? Con la boca llena de alfileres, ¿eh? y te hacía la caída del pantalón para dónde cargar, y dice, esta te queda perfectísimamente bien. <risa> <risa> ¿Cómo andas, Anita? Muy bien, va Ivo? Bien. Muy bien, no se, no se escuchan más. Y los lo Paja Brava porque ya hoy la gente me dijo, ah, claro, ya está, ¿eh? Se borra... ¿Quién es el que te dice las cosas? Yo tengo mucha gente amiga que me... me pone aquí. Cindy, Cindy la todavía prendida esta, que es tu radio. Escuchame una cosa, eh, ¿sí hay que agradecer? Ahora ya los agradecemos. Acá, acá, ¿pero qué no ves? Marcelo, agachate y conocelo. Acá, acá, de la acá. Ay. Hoy resulta que como es costumbre, Carlos Sani, que es un mecánico, que lo único que sabe es pedir plata, pero no sé nada, me, me arregló el auto. Algo, voy a, llego acá, siempre te lo arregla con garantía de dos kilómetros. llegas a tu casa y se te rompe. Me dejó en la ruta, no sé qué es un sinvergüenza. Me dejó en la ruta, bueno. Entonces, llamé al auto en el club, llegó Marcelo, un muchacho más divino, Estuvo, me contó anécdotas en el viaje. Lo bueno de arreglar el auto con Sani. Es que vas conociendo a mucha gente, viste, porque como te quedas en todos lados, después conoces, bueno. Así que de, de, creo, un aplauso para el Marcelo del 2543 de Automático Argentino, un tipazo, Marcelito, gracias. ¿eh? Un amigo, le dije, mira, yo ahí vivo, es tu casa, cuando quieras pasar, Marcelo pasa. Porque yo, con la gente que me, me, me tira buena onda, yo siempre digo, donde vivo, por ser la deba, oh, pobrecita. Este, <risa> con la gente que me tira buena onda, yo este siempre. Y los hacés entrar a tu casa Y Si es buena gente, sí Está muy bien. Por supuesto eh, Hay una canción que Está la, la puerta pie. abierta La mesa está servida Entonces, así, la, la gente que somos y este, de, de, Del interior Como el negro oro Como yo Como Fantino este, eh, Hoy me llamó Fantino Ah, sí Y después lo sacó Beto Casela. Después me dijo Porque yo estaba no, Yo no estaba de mal humor Si vos me preguntas ¿Qué te tengo que decir? La verdad. la verdad Yo digo siempre la verdad, la verdad Recién lo vi a Ricardito Alfonsín Sí ¿No? digo, sí Dije, Ricardo ser presidente pronto necesito fanar de algún lado pues, Con el sueldo no digo ¿quién me ve. No, claro Y se ríe Yo es un divino Vamos a ver lo bueno que es ese tipo Y hay que tener más suerte Dentro del radicalismo Pero es demasiado bueno para ser político Pero es lo mejor es que le puede pasar al radicalismo En todos estos que están lo mejor yo necesito que Mi querido partido de la Unión Cívica Radical Levante un levante de nuevo sí sí necesitamos una oposición no es posible que porque acá está el peronismo histórico viste que ahora está el peronismo federal el, el, el otro el peronismo kirchnerismo el, no sé qué, qué cosa está, frente para la... frente para la está el de Pueblo Radical no sé de dónde y el de otro no sé de Cuamán. déjense de joder acá hace falta peronismo y radicalismo y que se enfilen todos atrás de uno atrás del otro Vamos a votar y porque si no la gente se marea, viste, la gente se marea. Hay que hacer dos partidos nada más, y, y adelante de todo, por eh, si vos no creo que eres para presidente no voté, pero tiene que estar este Ricardito, porque es buen tipo, Almonsín es muy buen tipo, eh, y, y porque todos cometieron errores, pero los almonsín cometieron menos. ¿Entendés? Y además son gente que pueden andar por la calle sin custodia. Y eso es bueno. ¿Eh? Y mi padre fue radical y de boca, y yo soy radical y de boca, y nunca voy a bajarme ni de boca ni de radical ni de en la memoria de mi padre de don Raúl. Por eso ahora que dije esto, decía, ah, que veniste, le pegaste a Chávez, no, no, a Chávez le pegué porque se me cantó. Y claro, se acabó, porque no lo soporto, no lo aguanto. Pero no, yo soy radical, ¿qué querés que haga? No te la culpa de tener un gobierno que es se ser y soy radical. Ellos venían después. <risa> claro, este es claro, yo no tengo la culpa, dice, ¿cómo se quiere que sea, boludo? No, pero porque puede ser el peronismo de derecha, de izquierda, de centro a de adentro. Peronismo de Perón, peronismo de Menem, peronismo de Vista Peronismo de Moyano, peronismo de Cristina, peronismo de, de Néstor, peronismo de la K, peronismo de la allá. No, yo sé, no sé qué hace peronista, a ver si me entiendes, no tiene nada de malo, eh? respeto y quiero, amo a Eva Perón. Por su, pero lo amo con ese amor que siente la gente a la distancia desde la vereda de enfrente ¿no? y también me gusta música. recién le escuché música Mujica faltaba este yo la lo adoro sí no, no, no es para no, no ojo no, no, ya sé pero me encanta ojo, me mirá, encanta mirá, la mirá que hay, hay un piojo que ven en cana de viejo eh. no, no, porque <risa> porque, <risa> no, no pero pero me encanta este, me encanta como la, presidente sí, igual en, durante las épocas del exilio picaba buceo eh, pescaba pescaba a los 100 metros fumando <risa> <risa> la la se fumaba un puchito y agarró pescadito. No te creas, todo lo que ves no te lo crea. Cumpleaños Beto Casela, 66 años. Beto, querido, un aplauso, 66 años. Beto, te quiero mucho. Eh. Me acuerdo de las épocas del éxito cotidiano, que este, siempre digo lo mismo, lo íbamos a hacer, lo iba a hacer yo, después me pusieron a la misión Después cayó ahora y dijo que era de él, pero como de costumbre estaba Beto y Tito Pinto. Eh, creo que eh, pocas veces he visto un programa tan pedorra <risa> como sería aburrido que yo me dormí al aire y otra vez me puse a putear a una que se comía los hamburguesitos de miga <risa> no porque la nona no me los hamburguesitos de miga para que la sí. que los llevaba yo los hamburguesitos de miga entonces iba la consuela de gatti la consuela de gatti que no sé, en, con el quilombo ese que tenían, de que iban a buscar nene, que venían, que iban a España, venían todos los días, venía a hablar la mina Entonces venía la vieja, acompañaba a la hija, y la vieja se tiraba arriba de la fuente de los sándwiches. Y yo estaba en el aire. Y entonces yo estaba en día en la nota, estaban hablando de algo muy importante, no me acuerdo qué, y hablaba a la hija masticando, y al aire le dije, largáis esos sándwiches, por favor. me miró se y claro una desesperación porque estás al aire y en los 15 minutos al aire la vieja se te con medio bandeja además ¿sabes lo que hacía? que la hija venía a llorar y la vieja comía comía los nervios y dejaba los de picle si estás nervioso los de picle los comés porque viste que es como cuando te compras y ser mucho de miga y al otro día amaneces con hambre ya pasó la familia y se comieron todos los de jamón los de alanases, y todo de palmitos mm. y te quedaron los de picle Y no hay nada perro con no sé mucho de Miga en la mañana <risa> Me picle con café con leche, ¿viste? Ah, no, y sí, sí, no, sí porque es como por la... No, y pero nunca te pasa, pasa que no tenés nada para comer en tu casa y llegás. Y decís, ¿qué quedó a ver? Quedó un pedazo de panceta, este, dulce de leche, medio zapadito, este. no te sé, tengo caramelos. Y con eso armás un plato gourmet <risa> <risa> y una porción de faena y una ancho mordida que le cortas la parte del mordisco por si tiene pierrega ¿eh? ah, y, y, y te la mandas a desguazo. ¿sí? No Pero pasa eso, que a veces te levantas cuando vivís solo, cuando estás solo, te levantas a medianoche y tenés el bagre agarrado del anzuelo, suelo tirando para todos lados. Entonces, agarraste y decís, ¿sí? ¿sí? bueno, a ver qué hay. Vas a la frontera y encuentras media manzana marrón. Un y la, la, la empezaste claro. a cortar en feta no. buscando lo blanco hasta que llegaste al carozo y lo blanco no aparece <risa> o sea, y encima está blandita arrugada no, no, la pregada no. oble y la, la manzana dice ¡ay! <risa> y las cosas es que nunca comía ¿viste? porque cuando había abundancia Uno dice, no, yo pastas no, viste, porque a mí las pastas... ¿Qué yo qué? no encuentro algo a las 2 de la mañana cuando me llevo digo la radio. Sí. No encuentro algo y me como el motor de la ley. No, la pero yo rura. compro la, la fruta de A3 sí. para tener poco. De porque... a A2 ahora? No, pero siempre compré de A3. porque si va a No, porque viene la mañana. No, estamos Fran y yo. ¿Se la llevaba tu suegra que esa No. <risa> Manzana, muy... <risa> pero te quiero decir, el que vive solo por lo general no tiene que está mucha a las, 3, a las 3 de la mañana con un hambre atroz me encontrás una empanada o viste como te quedó dejame que me de, a hablar yo sí. me la como en cualquier momento dale vale. En yo conozco gente de la radio conductores no me voy a meter con la parte técnica se la han comido pero después de pero después de, pero por favor sí entonces estás en la heladera estás en la cocina perdón estás en la cama Y te acordás que quedó un pote de helado con crema de la vainilla, que me encanta, frutilla, pistacho, que lo odio, lo detesto, y cómo se llama esa crema del cielo, toda esa porquería que. Una que viene con turrona adentro, cómo se llama que es horrible, bueno, no sé. Crema del cielo, no sé cómo se llama. Escarpó. Tramontana. ¿viste? Tramontana es una merda, ¿viste? Entonces hay que tener cuidado, viste, porque eh, por ahí te, te crees que estás comiendo una este, crema rusa, y es una cucaracha, que es una tramontana, a veces para la cáscara dentro ¿eh? no, de esa no de la lo castaña. Comien. Bueno, y te levantas con a tres de la mañana no doy más. Yo como sé que hay algo para comer no puedo dormir. Entonces no, estás pensando no, no, en la vida. No, digo, no, no voy a bajar a comer bueno, ahora <risas> hasta que me vence la... Entonces bajo, vas al pote... Y ves el pote con la cuchara adentro y un poco de pistacho en el borde, derretido. <risa> y es tarde para empezar a preguntar ¿viste? si se lo comió la vieja, se la ¿viste, Sofía Lorenz? Lo <risa> Pero yo voy a agarrar, ¿quién es ese que me tome el jamón crudo a la gorda. Bueno, voy a agarrar porque le voy a meter cianuro, ya dije, voy a dejar algo en de lado de lo que yo como cuando encuentra uno duro y gordó cuando llego, digo ese que me morbara. porque la vieja va y compra salchichón primavera y yo compro jamón crudo sí. me come jamón crudo y me deja el salchichón primavera sí. además con la Daisy y te digo yo te invito a comer Dios no permita te, te invito a comer una noche Dios mira yo hace tanto que nos vemos que estamos yo creo que tenemos mucho para hablar vos y yo. Eh, vamos a comer ¿dónde vas primero? Y yo iría a un lugar que me gusta, que queda por caballito, para comer, por caballito lo hice, ensalada, un lugar de ensalada, me gusta mucho sí. la rúcula. ¿Pero que es así? Es no, un... no, no, viene un señor como los mozos de antes, con un ¿Cómo un eran los mozos de antes, con callos? No, que tienen el moñito, y así no, que son, tiene, bien, son de callos, son mozos, eso, ¿no? los sí. mozos... Los mozos viejos es un callo vivo el pie. En Santelmo, ver, que un que bueno. ¿Eh? en Santelmo hay un, un par de lugares que están buenos y en Palermo también. Vamos a un de eso te buena, buena. Ensalada. Ensa ensalada de qué? Y a mí me gusta la rúcula, me gusta comer arvejas, me gustan las lentejas, zanahoria zanahorias, tomate y... Pero de vos tomo. con este culo comemos arvejas y salimos a Casa Paloma después. No es un de comprimido. ¿Para qué te no, está? tenés que comer liviano, Anita Escucha una cosa. Siempre como... No, no, pero, pero nunca hay que comer cuando salís con una pareja que tenés que comer esas cosas porque te quedan en los dientes, los perejiles. ¿Qué perejiles si yo no pedí perejiles? Bueno, pedí pues, de rúcula, te quedan los dientes. ¿no? Te quedan ah. de los dientes, sí, sí, sí, sí. Te quedan de los dientes. Y otra cosa... y, si plato, y además ¿no? te queda siempre una hoja afuera, pues un camello. No, no, no, ensalada, no. Hay que pedir pescado. pescado Mira, el pescado se inventó para la primera salida. Porque el pescado, viste, te lo pones así en la boca y se disuelve solo. Hay que comer pescado. Siempre que salgas con... No, porque si te des pasta, por ahí te hiciste un lamparón de truco, y la mina te dice, ¿te manchaste la camisa? Y yo, no, y se me acaban de pegar un tiro. Y dice, ¿te manchaste la camisa? Y yo, no, yo te voy a explicar, yo soy agente secreto. Hace rato me estaban buscando, me acaban de pegar un tiro. Pero no me caigo muerto acá para no darle un disgusto a lo del restaurante. Pues me muero afuera. ¿Qué vas a decir? Una mancha de con la camiseta, te arruinó la salida. ¿O no? Dame los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710 para comunicarte con el ángel de la medianoche. Para mandar mensajes de texto, la palabra. Babi, espacio, espacio al 10 0, 11, No me digan que tiene más mensajes continuos que yo porque me muero de un infarto o que el libro oro o que la guardo. yo. Yo me muero de un infarto acá mismo. Bueno, entonces... Quiero que la gente me cuente, mujeres, cuando salen con un hombre por primera vez, ¿qué comen? ¿Y a dónde irían? Y además, una, una pregunta que a ver si se animan. Una pregunta que yo hice mucho, tengo el barco, un día las invito a comer a mi barco una noche. Se si ganan una comida en mi barco conmigo. ¿Qué, qué se pondrían, por ejemplo? Para, ¿Cómo te vestís, Josanita Anita, para venir al barco? ¿Hace mucho frío? ¿Y si es en verano, no? Bueno Sí Este Sí, yo A me gustan mucho los vestidos Así que me pondría un vestido Un vestido con barco, eso Decir, ¿va a subir. No, a porque hay vestidos y vestidos A lo que te va a durar, ¿no? Por favor, a ver, no. leenme los mensajes es que no? La gente llama y me cuenta ¿Qué se pone para salir? ¿Cómo es la primera cita con un hombre? Y tengo muchas ganas de hablar En de la esta. primera cita uno se prepara Vos que te, te acabas de separar Me imagino lo que va a ser tu primera salida con contigo Los nervios Y genera nervios ¿Y qué te pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué te pones? ¿No? sí, supongo ahora hace mucho que no se genera pero cuando me genera esos nervios ¿no, la ropa interior por ejemplo y sí, ahora te claro uno ¿Eh? te tiene que dedicar más a eso o sea, depilarte más porque cuando estás casada no te tienen que depilar pero cuando yo cuando... siempre me depilé cada 15 días ¿no? no, pero igual ahora cada semana porque no sabes en qué momento tengo un tiroteo nuevo no, pero para, pero... para, para ah, 15 días no 15, días no, 15 días ya aprendes un fósforo te juro que no sí, yo regresé a cera, a ¿no? Sí, que no. O sea, 15 días te en los canutos 15 días de... No. Bueno. Dos fines de semana. Aguantad. Sí, bueno, a ver la lista. En el muro de Facebook, www.facebook.com barra la radio. Juan Cruz Ortega, dice Pabi, muy bueno en programa. Saludos desde Mendoza. Muchas Carlitos gracias. Alex Jerex dice, Babi, sos el mejor, ¿cuándo te venís a Santiago del Estero y te pasás por el teatro? Pronto voy a ir a Santiago del Estero, ahora voy a Rosario, que se están vendiendo las entradas como pan caliente, vamos Rosario, no me falla, Rosario siempre estuvo cerca, sábado 9 de abril, Teatro Mateo Voz de Rosario, mi querida familia de Rosario, allá vamos, mañana voy a sacar la entrada, el Mateo Voz, 0341425 9285, y el domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda, la primera vez, y reventar el Teatro Dante 03464429082 429 082 le mando un abrazo a mi amigo Anadón es un señor con el que estuve hoy que es el señor que hace las réplicas de las este y las van de Europa es un artista un hombre que invirtió todo su entaraje yo hablé una vez de él invirtió toda su vida en esto y hoy hoy estuve con él casualmente hablando de un negocio en común Y, y me, dio, me dio mucha alegría y, este, y estuve con un amigo Que, eh, que no, no, Nunca me sale el apellido que, es, que estaba el tercero que estaba con nosotros Que dijo Toca música y me va a dar el compact este, Ahora con me acuerdo de apellido hasta Nunca me acuerdo vos no sé que somos sí, amigos de años ¿quién? ¿quién? ¿Quién? No, no sabés Sí, puedo ser a... No, no sabés eh, A ver Como que me llame y me diga, Babi Espacio al 10 al 11, que me llame Lantarón y me diga, ¿cómo es que se llama este muchacho? Iba a decir, un no, importa, seguimos, sí, le lleva mensajes. Hernán Ignacio Mancuso dice, grande Babi, saludos desde Jujuy, que parece justo. Graciela Ley Rivada dice, excelente, siempre te sigo, hasta tengo grabados todos tus programas. Gracias, mi amor, muchas gracias. Es de Vivian Elizabeth Roa, dice, Babi, tenés que venir a provincia del Chaco se está desparramada la noche de hoy por todas las cosas. Y llamen de todos lados que esta noche regalamos un asado para 10 personas. Yo les lo voy a regalar hoy, así lo disfrutan el ah, fin de semana. Ah, asado ah, completo para 10 para personas que comen 15. Denuncio el rey de la molleja, ahora voy a hacer la pregunta sí. eh, dice... Girola, mi amigo Girola Es el tipo que más sabe de autos de colección, Que manda al mundo, Girola Un beso, mi amigo Girola Te mando un abrazo, gracias Roberto sí. Natalia Monge Barros dice Buenas noches, Babi te esperé para acompañarte. Juliana yeah, Gómez dice buenas no, noches. Meli no, no. García dice, hola, te escuchamos desde el Uruguay. Mercedes Oriani, ¿Cuándo vas a venir por acá? Te esperamos. Pronto, muy pronto, pero hoy lo escuché al presidente uruguayo que parece que es una pobreza, que dice, mire que dijo, debemos, no deben, no sé. Yo voy, pero a ver si me quedo. No, los uruguayos harpan. Sí, claro, siempre sí, me pagaron muy bien a mí, pero bueno, pero. Y estamos ah. a pasar el charco, ¿eh? A mí me decís Yo amo Uruguay me, me, me, Es como te... un Rosario Es como una casa para mí Anda al Uruguay Al Uruguay Guay Yo me voy Voy Porque quiero Naufragar Sí En el vapor de la carrera Sale ¿todavía? Sandana Dante Dice buenas noches Sandana Sandana, Sandana. Eh, Dice Con las opciones políticas Que tenemos Deberíamos Enarbolar La misma pancarta De mi perfil Un abrazo Y un gusto escucharte Un saludo a tu equipo ¿Quién es? Eh, Dante Santana Dante Santana Sí, porque puso, o sea, una foto donde dice tame". Dante Santana Bueno, vos sabés que hoy me contaba Este... El chico este de cinco años ¿Tobretito? No, no, el otro el... No, no Poruda, no, la que ahora, el cabezón Ah, sí, Noriega ¿Por qué nunca te acordás de Noriega? Nunca me acuerdo, vos sabés es que lo tengo negado Para mí cuando alguien... Sí, no, ah, por algo, una a animación. mí no me gusta la mirada, ¿eh? no, me parece medio falso, pero no se igual a ningún lado, me parece que está pagando lo que hizo. Bueno, este, entonces, qué mal vestido está rotito hoy, pero qué pasó, durmió con la ropa puesta Bueno, entonces, eh, eh, ¿qué? dice que había un tipo de gris hoy vestido en el centro que alarga una pancarta, en serio y como pasaron los audios y, y dicen, díganle a Bavis de compadre que el hombre de gris no va a gobernar estaba loco, me contó en serio, eh? un tipo bueno, al hombre de gris le mando un beso, muchas gracias es una promoción que hizo la radio, viste que yo le pedí que ganara un poco de publicidad está muy bien. Sí, mandaron al hombre de gris y dice, Pablo, ¿en dónde, ¿eh? dónde estaba? no sé, en el microcentro, <risa> en Córdoba y no sé cuánto ah. ¿y qué decía sí, entonces? y díganle a Babiche, Checopar que el hombre de gris no va a gobernar Por decir. No sé, sería alguno acá Gonzalo Ferreira, pobre que como lo mandan a vender publicética hace ¿sí tiempo en algún lado se puede una la venido. Oye, este Hola. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Ah, va bien, Horacio de Palermo, ¿cómo te va? Bien Horacio. ¿Qué tal viejo? Bien, bien. Sí, bueno, mira, eh, quería comentarte algo respecto a lo que vos decís de las chicas de esta que.. Respecto a, comer, a ¿eh? Sí, a comer. ¿Sos italiano vos? No. Ah. No, hijo de italiano. Ah, como dijiste, comere. Comere, coquere. Habrá salido. ¿Sí? La moquere. Ahí va a comer, comer. Ah, me gasté. Sí, no, no, no, para nada. No. que se toda Está bien, pero es un problema de humor. Ah, está <risa> bien. Sí. Todo bien. Escúchame, bueno Schold, Schold. Que, hace años mm. años atrás eh, salí con una chica y bueno había que invitarla a cenar en esa época eh, espera espera que me interesa mucho tu historia me voy a a la vuelta más luego no no no me, no me duermas la oreja como no antes, ¿eh? y bien a noticia ¿qué quiere que crees que hay son malas cosas Let me play on the stars. Let me see what spring is right. Aren't you determines? Una vez salió con una mujer. Sí. Bueno, una vez. Sí, y entonces. Una vez. El asunto así, mira. Eh, que en aquella época, bueno, lo menos que podía estilar era llevarla a cenar claro y lo clásico no? a ver en está cabello otro, otro respeto no, esto con las cosas como están ahora ¿no? bueno no importa, anda ando al grano claro, porque si le vas a hacer a la una a la queja la social ya me, me duermo claro, y no vamos a la al, al, al grano, no se olvide que la plata está en youtube y yo acá con vos Sí. sí. Bueno, no, y coname, sí. El asunto, el asunto es así, voy a un restaurante, sí. eh, la chica parecía muy modosita, macanuda. Sí. Cuando empezó a comer, hermano, entró a pedir. Pero de todo lo que había, sí, de todo lo que había, que era lo que vos decías, que de la heladero y te comías hasta el motor, sí. algo igual, se comía las patas a la mesa, se la daban. bien. Entonces, viendo la situación jodida que venía ¿cómo jodida? ¿Qué era era un restaurante más o menos la había llevado un restaurante para que qué restaurante era qué ente verdad sí sí pero no, bueno. ah recuerdo pero sí. dónde era en qué lugar que eso 70 años pero estado? en qué lugar qué tiene sí, que ver ¿Por qué? 25, pero dónde qué? Qué era en Montevideo El ah, Montevideo, bueno. Está bien. Corriente. Ahí está la, ¿cómo es Montevideo? Sí, está, hay, hay varios. La de los jamones. El, macho, el de Pipo, bueno, vale. Sí. Ah, o Pipo, claro. La Ya no me acuerdo cómo se llama, pero eso sí. se sobran piola. Chipolante. Bueno, eh, el asunto fue así. Cuando vi que comía le pedí permiso para salir al baño. Y te fui. Y hablé con el mozo, le pregunté si tenía el cigarrillo, me dijo que ahí no entonces dijo cuando venía a la cuenta le dije disculpame mira ya al mozo le pedí cigarrillo, me dije no no acá no acá al lado tiene un kiosco le dije voy al kiosco a comprar y desapareció ah un caballero Felicito ah, un aplauso sí. me encanta, no, sí, sí. Me encanta. los hombres con glamour los hombres con glamour no podés aplaudir no, no. no yo, yo conocí a Gigi Risi y a Felicito que era muy parecido a él Sí. escúchame sí, sí, sí, sí, sí. No, no cabría, hermano. ¿Pero, pero cómo no, vas a hacer no, eso, arroñoso? ¿Cómo tratar? vas a dejar a una mujer de, de garpe en un restaurante? ¿Pero cómo no la vas a dejar? De ¡Pero no? no! Tenés ¿Qué qué qué garpar no me me vida, que garpar y me, me equivoqué. ¿Qué, ¿Qué opina la gente? en barrio espacio del 10 ¡A vos te tienen que matar como a Tupac Amarú! Una cosa, pero... No podés resolver eso. Bueno, mira, ¿Lo habrás hecho vos alguna vez? Saludos, loco! Pero vos... Mirá, yo te voy a explicar. No, no, no. Yo te voy a explicar, yo no lo hice jamás, nunca dejé pagar a una mujer en un restaurante, tampoco nunca, no. No, pero no, no puedo dejar a una mujer de garpe, salvo Cindy que es millonaria y ella me, me cubre todos los blancos, pero cuando salís con una muerta de hambre como Anita pero cuando salís con, con una muerta de hambre como Anita y bueno, si quiere comer, me come, me hace le traigo la negra. Yo sabía que ibas a estar en desacuerdo. Sí, y, o... eh, ¿Qué <risa> opina las mujeres? Yo no... Señor, yo no, yo no... Anita, sí, Anita. No, la Señor, usted, usted, por más que la, la muchacha haya tenido hambre en ese momento no, y haya querido pedir comida, usted como caballero se debería no, pagar. Lo máximo que me puede bien... decir con doble sentido, si ya que la pediste, no, te vas a comer no, toda. Escúchame, escúchame, no era lo que tenía hambre, pedía, lo elegía y pedía los platos más caros. Y ya que que ¿y para qué le invitó ¿Y, les... y para qué le invitó a, mis... a ver? Mis... Además no, de donde le ayudaba a comer el plato más caro que era, el se la, y la, y la y mitad y pedía otro. Y después empezó con los postres. Que <risa> trae ese, que trae Y si el otro, terminó de comer, ¿qué era... que querés? Que... ¿Cuántos postres se comió? ¿Eh? ¿Cuántos postres pidió? No, sé, pidió, pidió uno, preguntó que tenía, comió la mitad, dijo no me gusta, pidió melón con no sé qué. Melón con y qué, tiene jamón y de entrada. Fíjame, eh, no, no, no era solo dejar la vida. Era que no tenía la plata para levantarse muerto, hermano. No, yo lo que quiero saber es dónde era el restaurante para pasar a la mina viendo lavando plato, ¿viste? Perdón, perdón, perdón, ver, está... baby, las mujeres tienen que ser ubicadas. No, ¿no? pero vos no, no, pero mira, espera, cómo es tu nombre? Horacio, vos cuando invitás a una mujer, te tienes que acercar, invitás a una mujer, te tienes que acercar algo, viste una sí, vez sí, me acuerdo que hace muchos años yo era pibe, lo que vos y, pibe cabrisa, guitarra, y al con la guita escucha un poco pero cállate Pero yo te estoy hablando tengo 70 años ¿para no? ¿Y qué tiene que ver tiene que ver en aquel momento pero qué tiene que ver vos podés imaginártelo no qué podía esperar yo pero qué tiene que ver que tenés 70 años miserable 70 años me y sí. me Bueno, cosa. ¿Qué opinan las mujeres? Va espacio el 10-11, si alguna quiere conocer a Horacio, Venga <risa> véngase con Nor Suiza. <risa> <risa> Hola. Hola. Hola. Sí. Hola. Dice, y yo llevo sí. a dos al sí. remendados, dijo Horacio, por si pasaba algo. <risa> sí. ¿Quién habla? Hola, ¿sí? sí. Yo soy Horacio Panizo. ¿Ola? Yo soy otro Horacio, pero estoy en la Florida. Miami. Ah, hay ah, un aplauso que como te envío que gana ir a vivir a Miami que tengo un a Miami. Te escucho, gracias. No, mira, ¿vos sabés que hace 29 años estuve acá y los otros días encontré un libro de eh, Roberto Fontana Rosa. Sí. Y, y siempre te quiero llamar para preguntarte para que si me puedes hablar algo de este hombre porque la verdad es que me, me caí tanto de risa con este libro y me parece tan bien como escribe el tipo ese que me imagino que debe ser alguien bien conocido, alguien bien sí, eh, Fortana Rosa murió hace tres años más o menos y fue oh un my God. Oh, sí, un eximio humorista maravilloso, sí. rosarino, creador de Inodoro Pereira, que fue una historieta más que elocuente de, de, de nuestra literatura diaria, ¿no? Y bueno, y pero muchísimas historietas, cuentos, libros. Y, este, y lo último que hizo fue una, de una conferencia en el... ¿Cómo era esto de la palabra? La, no sé qué es, y, habló, y saltó ya lo de las malas palabras. Exactamente. En el Congreso de la Palabra, ¿no? Es o sea, estaban todos duritos al Congreso de la Palabra y esperando que Fontana Rosa diga algo. Si te interesa te lo cuento, porque él tenía este, un problema en las articulaciones, eh, que, sí, sí, no, eh, entonces en el congreso de palabras esperaban que Fontana Rosa Rosario una genialidad y dijo una genialidad dijo que había gente que hay palabras que hay que ubicarlas en tiempo y momento justo porque si no, ¿qué sentido tendría la palabra pelotudo? si hay tipo que no me puede decir torpe, tonto, no, pelotudo y empezó a hablar de estas malas <risa> palabras y fue su última genialidad antes de morir él tenía artrosis reumática artritis reumática justo para una persona que era un dibujante, un pintor, por lo demás un artista, y dejó muchas cosas escritas, pero lo que más dejó este, fue el recuerdo de todos los argentinos y fundamentalmente en Rosario, ¿no? donde hay un bar que están los dibujos de la pared donde él paraba con sus amigos. ¿Y dónde estaba el bar ese? El bar ese está, Silvina, ¿dónde está en Rosario el bar de Juan Rosa? Ya te digo enseguida. Ya te doy la dirección exacta, porque nosotros vamos cada vez cómo a Rosario y pasamos a ver. Ay, es como donde paramos el medio de toda esa gente. ¿Y tienes estabas para comparar también? ¿Qué, qué que... estás haciendo en Miami? Maya... En, en Cairo. Sí, Mira, yo estoy yo aquí en, en Miami hace, bueno, más 29 años 20 ¿sí? años. Pero no, 29. Ya 20, tuve, no no 20, estuve 9 años en New York, ah, viví en New York. sí. Eh, y bueno, yo andaba vendo seguros, seguros médicos, soy un, un bosque de seguros médicos, vendo a varias compañías, y es una cosa a veces es triste eh, entender que un argentino, como por ejemplo este hombre, que yo no sé nada de él, y, yo, y yo, yo soy argentino, uh -huh. cuando me pasa que me voy a Buenos Aires y me paro en el barrio, y me paro en la puerta a mi casa y la gente pasa, y yo no conozco a nadie. No, ya no, ya no, está, no, no hay nadie eh, Es una cosa que se... Bueno, a, a, mí, me pasó, no sé. a mí me pasó lo mismo en Estados Unidos Me paré una esquina y no conocía nada Claro, pero el, el problema que yo tengo El problema es que yo tengo 55 años Y viví 29 aquí Pero yo también viví en Argentina, ¿no? Sí, pero hace mucho, hace mucho Yo sí si te descuidas, acá las cosas... Okay, te, digo que tú, te digo que es una cosa bien... Tiene eh, eh, una sensación bien extraña y, y, y se puede ser hasta triste Bueno, sí, puede ser, puede ser Y sí, eh, es muy lindo vivir en otro país cuando no te vas echado o desarraigado, ¿no? Pero es muy triste cuando vos te acordás que una vez naciste en algún lugar Volvés y no encontrás nada Pero se vive muy bien en Estados Unidos, ¿o no? ¿Cómo? Se vive muy bien en Estados Unidos Bueno, yo no, yo, yo no me puedo quejar, estoy bien, claro, lógicamente que estoy bien, pero la tierra es la tierra y, y. Ahora sos bien argentino, eh, porque no hay pedazo que nos venga bien. Si estamos bien en Estados Unidos, traemos la Argentina. Si estamos en la Argentina es que lindo viven en un país como Estados Unidos, ¿viste? Siempre estamos en la mitad, ¿no? Claro, claro. Ahora, claro. Te, te digo una cosa, la Argentina hoy, yo te garantizo, si te crees que bien de hambre y vi como el culo, veniste. Bueno, eh, eso, eso, eso, eso, puede ser porque a, a puede ser que hablen. Soy la gente de viaje. Hay, hay mucha gente que tiene mucha guita también allá y otra cosa. Lo, eh, en lo que lo que sí, ayer escuchándote hablar de este negro de mierda, hoy oh, perdóname. Este sí. negro de cómo se llama. No, no es negro. Es el, el, sabe. El, solano, el venezolano, sí. Es sí. el venezolano es clave. No, no, no, no, no no, no es, no es para... Ya, ah, que... no, pues no, no, ya, ya pasó. Yo te digo, Argentina es un paraíso. De, hace 10 años que Argentina es un paraíso. Por favor. Estamos todos en pelota, comemos lo que sí, encontramos. <risa> Somos justo a y Te mando un abrazo, querido, ¿eh? Un, un abrazo. Gracias por la información. Y, bueno, cuando puedan, deme la, la, la dirección de Rosario de ahí. Y, sí, y te doy la dirección de la radio de mail. Así te mandamos toda la información por mail. Pedida. ¿Cómo es? www.com.ar el Facebook Sí, facebook.com sí. barra la radio pero también te puedo escribir a vos si quieres no no, hombre, no bueno dale que la radio www.facebook.com barra la radio y te mandamos mandarle servir a los muchachos lo de del Cairo vamos a ponerlo del Cairo ahora en el Facebook para la dirección poné el arroba la dirección del de Cairo para que toda la gente que viaje a Rosario Sarmiento y Santa Fe en Rosario para que me vayan a, a ver a mí ahora Rosario y tomen un café en el Cairo te mando un abrazo okay. ¿no? Igual te viejo, muchas gracias, cuando quieran llame para poder un rato. no, sí, cuando no tengo... te llamo por ahí el estado de la tarde. Cuando tienen alguna información me llaman y yo les la doy. Pero olvidate, olvidate, Quédate tranquilo, ya te voy a estar llamando. ¿Tenés casa grande vos? ¿tenés casa grande? ¿Cómo? ¿Tenés casa grande? Sí, sí, vivo acá en la playa, en la 71 y cuatro. Ah, por ahí el, el sábado por ahí me voy con una sábado. Pueden, pueden venir, pueden venir aquí y tienen un menos tienen tiene esta vida. Sí, para que corra un poco la ley, sí. Bueno, te mando un abrazo. <risas> <risa> voy, voy con mi. ¿Sabes lo que hay? voy? Con mi suegra. Ahora, ahora, a, ahora que murió Elizabeth Taylor, la llevo a mi suegra y digo, solo nos quieres sale y saques una foto en la playa, me pongo escúchame con bandufla y el, el, el, la primera ajustada de banero un gorro piluso digo, una foto con <risa> con Sofía Loren a la quiero con... pasan los la... pasa la... baneros mañana le saco una foto pasan los baneros y le ve la, la, la, la foto de cartón y en la playa trucha <risa> le, le daban pues Antonia Me <risa> veo con la Polaroid y <risa> Una foto con Isabel Sáez, con Isabel no, no, Dialone. No, y es. y es que no, y bueno, ¿por qué? cuando pues lo llevo a Miguel Ángel de de Carlos Ponti, me llevo varios truchos y si no conocen los gringos. Es por un carajo. Todos los que más, viste, los turistas chinos, por ejemplo, que no saben nada, ni no, siquiera saquen, a pongo de lejos, viste, los antiguos <risa> cuadrados. Y yo empiezo a decir, por la playa de la siento con la malla entera digo, mira para adentro, <risa> digo, mira para adentro, y yo, cuando yo tengo el grito, date vuelta, pero enseguida gira yo voy por todos los chinos, digo, está Sofía Loren está Sofía Lore, Y los traductores le dicen, no una actriz italiana, Sofía loren entonces Lore está, ya, ya, ya, enseguida saco una foto, sí, 10 dólares de la foto, 10 dólares, los hago pasar los chinos de alguno y los saco por la otra punta de la playa, así no vivamente que trucho. Le pongo un pongo un gorro de eso para bañarse de baño, que tienen todo como césped. No es como césped, algunos vienen como con puntillitas. No, no, como césped, ¿viste los gorros de baño como césped? Esos gorros de baño que tienen en todos lo, las los gomas. Sí. bueno porque no todos son iguales. Bueno, creo que es como césped. Ah. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién habla? Soy Agustín, soy de Flores. Sí. Eh, bueno, te comentaba, yo soy chef. Y bueno, eh, la verdad que sí, tenés razón. Las mujeres a veces vienen con un caballero a comer al restaurante y, y a veces piden cosas raras. Viste. Yo si por vi, lo menos... Yo una vez llevé sí. una hija que tenía hecha la traquetomía y lo único que le podía poner era el salchicha. Se el... hablaba. ¿Eh? Por oh. el, el, el caño No, no, por no. el caño. <ríe> sí, le la oh. por el caño entero. Bueno, escuchame una cosa, ¿y qué decías? Mira, un plato, por ejemplo, muy especial que pedían eran berenjenas asadas o a la parrilla Con jamón crudo y quesitos bocachinos Y claro, la berenjena asada Pero, ¿cómo la la berenjena asada vos? La berenjena primero se pasa un poquito por la freidora y después se grilla Ay, eh, chico, se grillado. Chicos, chicos, a, a usted le falta tanta checa. Vos agarras la berenjena, cortala y ponela en papel de diario, en Ay, papel de. Usted es babi. No, yo, yo, yo cocino como los dios. ¿En serio? Bueno, yo tengo una receta, ¿cómo es tu nombre? Agustín. Yo tengo una receta. Agarra la berenjena, la cortas en feta, tipo melanesa. Y la dejas dos días Arriba de papel De ese de Papel de panadería De panadería No, papel de panadería Las pones un día de un lado Y el otro día del otro Después las agarras Y le pones aceite de oliva Bueno Le pones un ajito Bien picadito Picadito Picadito Y le pones Este El quesito Ese quesito rallado Parmesano Algo de eso Y la gratinás Y decime después Cómo se llama barbie Bueno, bueno, vamos a hacer una prueba así así, vas a ver. Es un... Y si querés le pones jamoncito pero le pones un... ¿En serio te digo? No, no es así, amita, si no sabéis, comer ¿Qué haces y si comés basura vos? ¡Yo lo no como casi! Sí, te escucho Y decía que a las minas les gusta sí, pedir a un, con un con un caballero. Sí, que se quieren hacer la fila y piden esas cosas ¿No? Y no, por ahí tiene eh, un gusto particular Ya estaba comentando recién que le gustaban las ensaladas Sí. Eh, acompaña con algo las ensaladas un pollo una carne algo eh. con qué con, la con atún como mucho uh -huh. ensaladas ensaladas con pescado con mariscos te gustan esas cosas eh. no, con, no con atún con atún con solamente con atún sí y la negra se come la lata la amiga <risa> bueno, te mando un abrazo eh. gracias por el dato Bueno, una eh, a yo no sé cómo cocinar, no, me Todos los que me manden, ¿Lo eh, los mensajes, cocinar? hoy sorteamos un asado para 10 personas que pueden ser 15, de Nucho, el rey de la molleja, si llamás Babi Espacio del 10 y el 11, y hablas conmigo. Entre todos los que llaman, sorteamos un asado. ¿Y qué me decías? Que si los hombres en realidad saben cocinar. Algunos hombres sí, otros no. Yo cocino excelentemente bien. ¿Pero lo haces cuando te gusta o lo, cuando lo haces? Cuando se para... me canta la gana, no siempre. ¿Para vos solo? No, lo hago para asajar amigos, lo hago. me gusta cocinar para los amigos. ¿Y asado sabes hacer eh, No, la verdad que no. Y mejor dicho, a mí me frustraron en esta radio. Entre otros daños que me han hecho, colaterales, estuvo una vez un campeonato de asado que gané yo y me robaron el título. ¿Y sabes por qué? Porque había traído pagar a unos amigos que eran truchos en el juzgado, en el jurado, y éramos cuatro siendo asado chiche de prendió el asado con sé. Y el negro ahora imagínate en el asado lo que puede hacer el negro oro, por pues la asada. yo hice un asado, estaba espectacular, pero como lo saqué en una hora, dijeron que era muy rápido, que se había arrebatado. No señor, si sí, mira se había arrebatado mi asado, era el mejor el día del asado. Me robaron el título, me robaron el título. Eran los amigos tuyos del Paraná los amigos tuyos del Parano. Pero yo, me gusta la comida elaborada... Con, con crema, con manteca, con whisky, nueces. con vino blanco, con nueces, bien, bien adobada, la, la comida bien adobada, eh, y bueno, sí es fuerte, pero es, es, es el plato gourmet. Y yo tengo muchos platos míos que fabriqué yo y que hice yo y, y son exquisitos. Pero, ¿qué, no? Y, ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué dice? ¿Qué estúpida? Aqueci... estúpida? Nunca han comido lo que hice yo, siempre defienden yo lo que lo digo. Bueno, es una broma. Es una, sí, en su porque es una comida muy elaborada. En su porque es una comida muy elaborada. Pisa, dicen. Y bueno. Y pisa en su seas, que la está matada. Es muy que está discutiendo con si el señor es Porque yo la pisa, le hago el tomate y tiene que ser fresco. Lo corto con un cuchillo de filetear. Bien el tomatito, bien cocido Y lo pongo adentro de eh, un bol con... También ahí es. Uso mucho aceite de oliva, orégano, pero bien de la planta mía, orégano, ¿viste? Y viste yo soy como los chefs nuevos que hay todo en cable, que si agarrás tu tomate, agarrás tu orégano, este es mi orégano, este es mi, este, este es mi, es mi pelleto, bueno, y, y hago el bollo, espero de leve, lo hago de nuevo tres veces, y después hago las pizzas muy finitas, la verdad, y se ve más, realmente una vez hace como 20 años me cociné en la casa de Silvina esos roñazos no merecen que yo me moleste ¿viste? que tienen para dar de, de, de, para dar de cuero no, no se merecen que yo me moleste no sean absolutamente nada si son, son negros ¿qué le vas a hacer? es como tirar el margarita a los chancho en la casa de Silvina así un plato elaborado y se gana con el monda que parece que, que parece, parece se, se está haciendo trasplante de, del nervio de la muela hola hola Hola. Sí. sí. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Yo decir, Leila. ¿De dónde? De acá, de provincia de Buenos Aires. ¿De qué, parte ¿Qué, de la... La... ¿Qué parte de la provincia, Leila? De zona norte, Pilar. Bueno, contame, Leila. Nada, de... mira, siempre te escucho y dijiste que tenías un barquito y cómo iríamos vestida. Sí. Bueno, te cuento. Yo soy una chica muy sencilla ¿Sí? y te iría a Beijing. Eh, con unas zapatillas todas rotas Vos me irías así, no soy, vos no me subirías sensual, ¿no? no hace falta No, bien, una zapatillita rota Sí, sí. un jeito roto Ah, muy bien la tolerita y nada más Eso por si te caes al agua para no, no romper la ropa buena pero Muy bien, soy muy buena nadadora No, pero vos vendrías con una tolerita, un jeep sí. roto y una zapatilla rota Sí, ¿está mal? No, no, no, es tu gusto, yo no me a criticando. Yo voy a elegir la que se vaya a navegar conmigo. Bueno, yo soy una chica muy sencilla, está claro. ¿Y qué te gustaría comer en el barco? Y me gusta mucho el salmón grisé. Salmón grisé, pero si sí. estamos en río hay que sugerir un dorado, por ejemplo. Bueno, dale. ¿Eh? No puedes comer pescado de mar en el río y pescado de río en el mar. Bueno, dale. ¿Eh? Te hago un doradito de 8 kilos... Con un poquitito de especia. Sí, con un poco de especia, lo pongo al medio, a la parrilla, con papel plateado. ¿Un ¿Eh? Vino blanco. ¿Vino? No, vino tinto puede vale. ser... Eso es un mito del vino blanco con el pescado. Y... Bueno, vuelvo si a decir. Mira, ¿tenés ¿Sí? mucha experiencia? sos un tipo bárbaro. Sí. tenés toda, toda respuesta para toda, para toda pregunta? Sí. Eh, y te vas a divertir, vamos a hablar bárbaro, yo te voy sirviendo el vinito. ¿Y cuando sí, estás bien? En... lo tomar. Te digo la verdad. Bueno, no, pero en el barco sí. vas a tomar, es una pero noche. El agua minera sin gas. No, pero mire, yo necesito algo para acostarte. Entonces empezamos a dar... ¿Qué? Sí. O no, te va a costar un triunfo. Y no, entonces ya que no gasto gasoil, para que no, no, vuelvo al muelle Mira que te referí, creo que te puedo asegurar que no vas a tener sexo, pero vas a tener una noche inolvidable. Mira, para mí la única noche no había de querer era la que quería con sexo porque si me voy a pasar hablando toda la noche me lo llevo a Longobardi no, porque <risa> ay, me muero todo divino ¿entendrán? bueno, viste gusta mucho a la mujer sos muy sensual sos atractivo te sigo de hace muchos años ¿sí? ah, muchas gracias muy amable muchas a gracias aparte es una persona que sabe responder de acuerdo a las circunstancias muy bien muchas gracias te mando un beso hasta luego hola hola Ahorita, hola, qué ¿Hola? hola, hola, bueno, este chicos, aprenden esto? Bueno, este, Anita, ¿vos qué te pondrías entonces? Volvemos yo ya no te dije, a mí me gustan mucho los vestidos Y por ende me pondré un vestido después lo elijo, qué sé es yo ¿Vos ¿qué? te dejarías la primera noche? No, Pero no. por supuesto o sea, ¿Qué vamos a perder? Si no hay la ah, noche Por ahí lo vendo Yo no sé si mañana voy a vivir y Yo no sé si lo voy a tener ¿Y Por eso mismo, necesito la teca Y a mí que me digan rápida, que me digan lo que no, quiero Pero la primera que... noche Pero somos... y el primer día Cuando sos somos... grande, vale Anita, ah, bueno. somos la luna tú y yo Pero olvidate. No, es luna. Nosotros no, pero en realidad en serio te No me pongo nerviosa. Pero en la primera noche, viste, ay, pero la primera noche. No, pero ya tenés una edad determinada. Después de qué edad. No puedes hacerte la histérica. No, pero después de qué edad puedes hacerlo no andar colgándote con boludeces, ni andar haciendo el filo de la. Porque hay una edad que la gente es grande y dice, vamos a hacer amor y lita no, por eso, eso depende no. de la calle que no tenga ¿Esta o sea, la la digo, yo la sale. la primera noche no. y, y bueno, no, pero aquí creí imaginas, está por el medio del San Antonio con el barco y esta le dice que no y yo sabía que le das un plomo a las patas pero anda buscando el peine que se me cayó o sea, o sea, el, otro, el, señor que... el otro que la dejó en el barco la dejó en el San Antonio hola hola Pablo ¿cómo te va? sí bien Mirá, te, te hablo de Formosa, te estoy saludando ¿cómo te va querido? Realmente, eh, primero quiero saludar a Anita y tu equipo que Te hago una pregunta, en Formosa. ¿Sí? ¿Hay monos aulladores? <ríe> sí, sí, muchísimos. Carayá, muchos carayá. Hay ahora una campaña de protección, se llama Aluata Aullador. Sí. Este... La verdad es que a la tardecita, a la tardecita es, es este, apaureante el sentido Así hace. Me equivoco. <coughs> uh, uh, uh. ¿Hace nación o no? Uno solo, uno solo Bueno, ¿qué querés? Que haga 100 sí, sí. monos Vos lo hago uno. Se sigue haciendo sí, sí. un mono sí, sí. más raro Es una onda, es, una, es un sonido Es como una onda que trae Lleva el viento ¿Sabes por qué? Porque uh. se llama mono aullador Porque tiene una cavidad en la mandíbula inferior sí. eh, Que hace un sonido que llama a los demás monos El aluata aullador Ahí va, ahí lo voy a hacer eh. ¿Es así o no? Sí, sí, sí Ahí está, yo los crié, boluda Le digo a esta que ¿Qué sino... boluda? Yo ¿Qué? los crié, boluda, los monos estos. Perdón, señor Los crié ¡Ana, qué boluda! Ah. <risa> <risa> ¡Ana, yo los crié estos monos En serio te digo Y te podría dar todas las características Son bastante agresivos ¿eh? Sí, tienen cola prensil Son agresivos La hembra es dorada La hembra es dorada, el macho llega a 80 centímetros de altura, y cuando los van a cazar, eh, eh, muestran a la cría, la suben a la cría para que no los maten. Te sí, pegan fe, si sí. en la madre y te lo tiran. Exacto. Sí. Que no te pegue porque te quema eso, te, te deja una cicatriz de leve. Como Marco Dalmazo. Sí. Sí. Bueno, quería, quería este, saludarte y decirte que lo del tema de la cena. Sí. Es muy fácil en Buenos Aires, yo, yo subí en la plata, tuve 15 años también, practicaba sí. mucho el tema de salir a la noche a cenar, pero en los pueblos es muy difícil. Uh -huh. Vos te imaginás, primero con toda la, la carta que vos estás mencionando, los menúes, este, acá es mucho más, más modesto, más sencillo. ¿no? Claro, pero claro. El problema es que cuando vos vas a sacar a alguien a cenar, te conoce todo el mundo. Claro. Es decir, No solo te pones nervioso porque... Te miran todos, ¿no? Pasarnos, todo, ¿eh? ¿cierto? Los modales y todo eso, sino que no te entra un alfiler porque sentís las miradas y el cuchicheo. Eh, así que es muy difícil. Yo estoy aprendiendo mucho con vos de, de la... Además no, se estila, no, no, es, no, no es muy estilo ahora salir a cenar ni en las grandes ciudades. Los jóvenes no, no son más como antes. Bueno, muy bien. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Baby Espacio el 10 de 11 Hoy se gana el asadito. Babi, espacio de 1011 eh, no, me quedo la voz así De hacer el mono 4535 2700 Y 4535 2710 ¿Cree que era la del el mono? ¿Ya Dale, Escucha, yo me una, muevo, dale Mono albata, mono aullador rojo <risa> <risa> Habla con Babi 4535 2710 muy bien objetos de cualquier tipo en la nueva cooperativa de seguros yo aseguro todos mis bienes en la nueva asegurar la nueva 4503 8001 4503 8001 la nueva hoy no pusimos música Anita hoy todavía estamos creando imágenes escuela de fotografía a mí también todos los chicos toda la gente grande yo estoy haciendo el curso estamos yendo con Anita que es mi modelo Estamos haciendo no, un curso, sí, curso de fotografía. Vos podés ser fotógrafo profesional en muy pocas clases y laburar en, en todo, en fiestas, en todo y ganarte un muy buen sueldo. No necesitas depender de nadie. Llamá ya al 1544-9350-91 y acepte el curso conmigo. Www.creandoimágenes.com.ar. Acordate, 154493, 5091, 93, 50, 91 Hacés un curso y sos fotógrafo, Flaco. Y nadie te quita la profesión Hola, oh, no, una manita Decís que tenés radio, esto no te ve en la cabeza Sí bueno, ¿eh? También me gustaría ser fotógrafo Le... bien. espacio al 10 Hoy te ganás una asado para 10 personas o nada Llama y opiná del programa, salís al aire y hablás con nosotros Tengo gente esperando ya la voy a tener ¿Hola? ¿Hola? Sí Hola, Babi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿quién habla? María Marta. ¿De dónde? De Banfield. Contame María Marta. Bueno, mira, eh, tenés un abanico, sos mejor que Fantino, tenés un abanico de temas en la No, gente somos dos se... cosas distintas, no soy mejor ni sí. peor. No, no. Somos diferentes todos en la radio. Tenés un abanico. Yo compito con Dolina, no con Fantino. <risa> Sí, obvio. Estás en un nivel superior. No, no, ni superior ni inferior. Somos distintas mercaderías. Exactamente. ¿Eh? Son distintos. Esto es como un gran circo. Oro y fantino ¿Sí? son dos enanos. ¿Sí? <risa> y yo soy el domador. Sí. Eso, <risa> por supuesto. Pues. Ah, te escucha, no, te escucharás en serio. Ahí? Bueno. Hola, contame. Eh, escúchame. Eh, ¿Sabes por qué tenemos? Bueno, porque.. Disculpa, ¿sabes? hermano mío. Si te digo. Qué ganas de escribirte, no he tenido, no sé si es el encierro, no sé si es la comida, o el tiempo que ya llevo en esta vida. Sí, me encantó, ¿eh? Qué grande, mamá. Después lo tenés de al boludo. Tengo la camisa negra, déjate dejo qué esta Bueno, vale, La escucha. Escúchame, empezamos por el tema de, bueno, de lo que, viste de lo que estabas hablando de la comida. Sí. Eh, a ah, manita. pero yo sé, ya que me di el pie Porque yo venía con un programa que después se me fue en la cabeza Sí, viste A las madres viejas Los hijos sí. le tienen que hacer las compras sí. Y le tienen que No le tienen que dar la plata para que vayan al almacén Le tienen que llevar la comida, ¿y por qué? Porque tanto el bebé con el pecho De la madre Como el viejito sí. con la canasta del hijo Se conectan Desde el afecto con la comida Yo iba a hablar de eso, yo después me puse a boludear. Bueno, Pero sí. yo iba a hablar de, de lo importante que es la comida a los padres, la comida a los amigos, y la comida a los que no conocen. La comida es un vínculo de amor directo, por eso el cordón umbilical, ¿no? Pero no, no hay que darle a alguien tomada y comer lo que quiera, no. La, no. la comida hay que llevarla y ofrecerla, como el pan que nos dio Jesús. Hay que Exactamente. ofrecerla. Exactamente. Bueno, te escucho. Bueno, y por eso te llamo, porque sí. vos sabés que mi suegra ella falleció en paz de cáncer ¿no? en paz de cáncer otra sí. vez que me enseñó <coughs> a hacer los fideos con el alambre con el aguja de sí, con el agujer, sí. Sí, exactamente bueno, ella le decía fusil fusil exactamente fusil porque el agujero para la balda <risa> bueno, y sí ¿qué me decías? bueno, y yo los hago ¿qué la tenés vos? ¿eh? ¿qué la tenés? 42. Ah, jovencita. Voy a cumplir 42. ¿Y cuando sí. nadie se lo come, lo tirás? ¿Qué ¿Eh? sí, no sé. Bueno, contame. No, solo quiero la perra. Bueno, contame. Sí. Bueno, los hago, eso es lo que quería decir. O sea, ese un, para mí es un acto de amor. O sea, cuando a mí no. alguien me dice, los hijos, mis hijos o mi marido, me dicen, ay, ya sé, la verdad quedo destrozada, ¿eh? Porque es un trabajo, tienes que hacer todas las pelotitas, tienes que hacer como pelotitas, después estirarla como yo hiciste, para pasarla por la aguja. Un besito, después, ¿eh? ¿Eh? Te mando un besito. Bueno, gracias. No, no me pero me eché ese No, y el asado se lo va a ganar después en el sorteo, ¿qué dice De todo lo que llame, que te, te voy a dar por la boludez que dije. <risa> <risa> no, no, <risa> lo veo. <hasta luego. risa> Disculpa si te digo, hermano mío, que ganas de escribirte no he tenido, no sé si es el encierro. No sé si es la rutina o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el amor no se redime sin cariño. Está bien, ¿no? Porque... Ahora, vale, escúchame, que la gente ponga qué canción quiere que cante el dúo para que porque tenemos que grabar el otro tema, porque el otro ya saturó. Así que si es este o alguno y bajamos la letra, el, y antes de irnos lo grabamos para mañana. Anita. Mensaje con la palabra Babi, Espacio, mensaje al 10 -11, y Dice, estuviste fantástico hoy con Fantino. Besos, Marta Inelio de Sategui. Gracias. Capo, sos el mejor. Aprendo mucho de bueno, todas las es que son atrás. duros. Estos me escuchaban a mí, ahora lo escuchan Fantino. Qué traidores. Sí. Bueno, te dice que aprende mucho de todas las verdades que vos decís. Muchas gracias. Un abrazo, Adrián, desde Neuquén. Acá hay uno que dice, qué divino, qué divino que estuviste con Fantino. Desde Santa Fe, Álvaro, de Villa Constitución, dice, estoy con mi novia Lorena tomando unos mates, escuchándote a la orilla del río. Saludos. Bueno, muy bien. Un beso a Beto Cacela y a Teto Medina hoy, ¿eh? Sí. El programa anduvo redondo, porque no habló de condo, sí quiero que hables de tus mejores momentos de tu carrera y quiero que cantes el blues que tenés de cortina al final de tu programa tenés que grabar un disco solo ¿vale? vamos a grabar con Andrés Parodi un disco de blues estamos pensando no, con mi hija lo voy a grabar maestro soy camionero estoy llegando a salto espero verte pronto por la zona un abrazo y un beso enorme muchas gracias querido Roberto de Bahía Blanca te esperamos un abrazo presidente vamos para allá Bahía Blanca espacio uso, uso sí. Divina. Bueno, seguimos. La palabra espacio no. Pues me es genio, Babi. Y me gusta tu forma de pensar porque decís las cosas como son. Te quiero, Mari de Catán. Mari de Mari, ¿Sabes de... cómo es? Ponen Babi. No ponen espacio, dejan un espacio. exacto Y ponen el mensaje. Eh, para ir a ver... ¿Mari que... de Catán sabe cómo va a morir? ¿Cómo? Va a ir y... a hacer gimnasia. Entonces le va a decir, hacer... tomen aire, dice el profesor. Va a tener el teléfono celular cuando vuelve a ¿Se explotó. Bueno, sí. eh, una chica que pretende salir con vos va desde, desde salta Estoy que ella come un tostado sí. toma una gaseosa y se pone algo sexy o sea que para el telo un tostado y una gaseosa es telo vos decís y sin tostado se come en el telo yo comí un tostado en un telo sí, porque a vos quién te va a pagar un tostado cuando menos que a hacer, Agradecí que... Le... ¿Por qué no, que sabes? Hola. Lo único que hice fue, en ese caro de ahí... ¿Pesinar ahí... bueno. Paz? Sí. ¿Fuiste? Sí. ¿Cuánto te costó? yo me la regalaba en ese momento Castelo. El, el, el desaparecido Castelo Es Adolfo ¿Te llevó a el Castelo? ¡No! ¿Que te comiste a Castelo? ¡No! Claro, porque La no viene de para desmentirlo ¡No! Ay, vale, por mi, favor, dale, no, David, no digas no, no, Viste que después se levantan esos chismes Y después todo el mundo anda diciendo Sí, para, mañana el país se para No, no claro, claro. <risa> No eh, a, a veces salía para regalar y íbamos. Y me comía las manzanas verdes, le, le, le pegaba un mordiscón y las. viste que te ponen manzanas no, así no, para que.. ¿Y vos le crees que la chica que limpia es cuando se da cuenta que sí, sí, de boluda, no devolvemos? Me no No me la comía. Ah, Ay, está Ay, pelo. Ay. Ay, la pelota con eso. ¿Con ¿y? quién ibas? ¿Qué te Con Porque, Pero si era de la radio o alguno de la producción. No, te juro que no, no. La radio no se come ¿Y ¿Con quién ibas? ¿Eh? ¿Con quién ibas? No. Los... ¿Eh? ¿Con quién iba? Sí, la verdad. Por... Bueno, contá. No, dale, con no, Amante. Con madre. Bueno, sí, hola. Hola. Sí. Hola. Hola. hola. hola. David. Sí. Daniel, ¿cómo tú vas? Yo, no, mira, Daniel, es un programa humorístico. Ya vamos a levantar la puntería, vino el rating. Ah, Daniel, un oyente, sí, Daniel, te escucho. ¿Cómo te vas? ¿no? Bien, querido, bien. Oíme, ¿no? no, el drama de la comida, te, te lo paso por otro lado, vas a un restaurante con una mina y.. No, con una señorita, yo no voy con minas, voy con bueno, mujeres. Bueno, está bien, con mujeres. Y resulta que este, andas medio corto de guita, qué sé yo, viste, vas a comer, y le dan la carta. ¿Sí? Que, y te pide lo más caro una de las cosas más caras que hay entonces te quedas regulando o sea, lo que hay que hacer es pagarle esa noche y no invitarla más no, eso fue lo que pasó porque tenés que pegar la tarjeta de crédito porque no lo tenías en cuenta con el efectivo que tenías ¿viste? pero usted con cuándo sale? ¿con Chirola? ¿una mujer? Hay que salir bien calzado, que te llevan buenos momentos. Sí, sí, pero bueno, pero vas a un restaurante más o menos y tenés que llevar dos lucas, tres mínimos para salir no ya sé ya sé pero bueno tampoco se pueden zarpar ¿no? 200, 300 pesos y si por qué dice, me dice Medite si yo no salgo yo no voy a retirar, yo no me mido yo te digo salí con una ya sé que tres lucas es un sueldo bueno salí con una mujer vos tenés pero esta es una estúpida si vino, me Medite me dice yo no salgo y gasto tres lucas pero lo que te digo para tranquilo tenés que ir con tres lucas en el bolsillo ¿no? bueno, la bueno, verdad bueno. es que esa cuando sos adulto cobraste el sueldo y salís tenés no. auto vos Las pautas estaban eh, ya antes. Este, le digo, mirá que, este, bueno, vamos a comer, pero bueno, casolero. Eh, y por ahí te salen. Vos tenés bien de postizo. Trucha, la negra. Sí. ¿Vos tenés bien de postizo? ¿Quién? Vos. Yo sí. Ah, no, me di cuenta, viste por la.. por la mordida. Ah, está bien. Viste como salta eso, qué increíble cómo se nota, ¿eh? cuando uno tiene eh, la oreja no? adiestrada, se pues nota. Sí. Son mucha gente, le digo, ¿viste? Pues gente postizo? ¿Cómo sabes? Si escucha el oído, es como que te salta una chispa. Claro. Este, y, ¿Y qué pediste vos? Matambre. Este, eh, no, no, no. Cuando te di en postizos, matambre, pues, estás muerto. Viste, no, es un cuero. ¿eh? Te voy a decir que no tengo postizos, pero bueno, te sigo el ritmo. ¿eh? Ah, ¿no son postizos? No. ¿Son tuyo? Son míos. A ver, sacate No. Que <risa> bueno, escúchame, ¿qué pasó con la chica? Y no, tuve que esperar la tarjeta porque no me daba el efectivo que tenía uh -huh. ¿eh? y nunca más. ¿Y cuánto gastaste? 500 mangos Y ¿no? sí, más o menos. Sí, más o menos. ¿Y, ¿Y fuiste a la...? ¿Eh? ¿Le viste después? No, me, no, me bajó todo. Tomaste un taxi y andaste. ¿viste? ¿En serio? ¿Pero ya habías invertido 500 mangos? Y bueno, ya había invertido, pero ¿qué querés que te diga? No, no, no, no me incentivaba, me pareció una falta de ética total. Sí, uno no le gusta a uno cuando lo gatean. Y bueno, por eso, este, eh, uno tiene su presupuesto, gente fue conversado, digo, mirá, vamos a comer, pero este, eh, tengo para comida normal, digamos, ¿no? Sí. Y no me venga. No, claro, claro, no, poner un cacho de pizza, qué sé yo, que Si estás bien con la persona, puedes ir a comer cualquier cosa. Claro, bueno, pero está bien. Yo no día conocí a una chica y la traje a lo de pini y me fía. Bueno, tu, tu, tuviste suerte. Sí, ¿viste qué es eso? Tuviste suerte porque este, el efectivo no me alcanzaba y tuve que la abrazarte y te... Otra vez, bueno. Te mando un abrazo, tal vez. ¿Y ¿Qué ¿tú? pasa? Que el resumen después, al final de Y porque te llega a tu casa, ¿viste? Vos sabés que los celos ponen González y González, o sea, no, ¿no te ponen? No, no sé. Hotel Sácate. <risa> <risa> es El, muy bueno. Encantos. ¿Viste? ¿Qué es esto, te dice, querido? Dice, ¿cómo se llama? Dice... Encanto. Encanto. <risa> Encantos. Encantos. ¿Por Encantos. no sé, es una marca de ropa me va a caer y se pregunta 202 y, este, me no. tiré un rato a ¿no? dormir no, que tal no, acabó, boludo, ¿cómo le vas a decir? ¿Pero cómo le vas a mostrar el pero resumen eso, de la tarjeta a tu mujer? No, pero que si sí, esto no es mío por supuesto, es un fraude, está acá, alguien me, alguien me cogió la tarjeta Sí, se diría que es esto <risa> ¿Quién habla? Dice la que se fue juegando con vos <risa> Hola Hola, David Buenas noches, soy Silvia de Angola ¿De dónde? ¿De Angola? De Angola Ay, mira que un aplauso para Angola Yo fui una vez a tu radio ¿A dónde? ¿Acá a la puerta? Sí, te llevé un... Coloqué un cartel en el vidrio Sí. Dice, somos tus oyentes de Angola Ay, mira vos Hace como cuatro años más o menos Mira vos, muchas gracias Tan lejos nos están escuchando Muchas gracias Silvia Para nosotros no sabés qué alegría que es ¿A qué hora es en Angola? Aquí son las 5 y 17. Mirá vos, mirá vos. Bueno, contame, Estoy Silvia. Estoy escuchando desde las 4, me encanta tu programa, me divierte muchísimo. Mirá, y que nos sigas por Internet desde allá, Para nosotros es un honor tan grande saber que hay gente que nos está haciendo el aguante desde todo el mundo, ¿no? Qué importante que es la radio y qué importante que es el amor de la gente. No, pero aparte se pues, escucha perfecto. Y, y, y Sale con una fidelidad. Yo por ejemplo por el tema del cambio de horario también lo escucho bien a, a Longobardi. No no, es que Longo <risa> no, no es que no se No es que no escuchas bien a Longobardi a mí, es que somos los mejores. Los demás se escuchan con fritura. No, eso no hay ninguna duda. Porque viste nosotros un ruido que es insoportable. Por menos Lani Hangling que es muy buena. Ah. Ahora te digo una cosa Anita es buenísima también, ¿eh? Sí, la estoy sacando buena Muy simpática. La, la verdad que le estamos haciendo mamar de abajo a la profesión Bueno, Silvia, te mando un beso grande a vos y a tu familia, ¿eh? Un beso grande, gracias Yo lo único que tenía de Angola era un conejo Hola Hola Hola Hola Sí Hola, Baby. Sí, ¿quién habla? Ricardo, soy el médico que hablamos a través de Tuzangó. Ah, ¿cómo te va, doctor? ¿Cómo estás? Bien. Eh? Bien, querido, muy bien. Eh, hoy estoy cumpliendo años. ¿Cuántos? 52. Un aplauso para el doctor. Feliz cumpleaños. Bien, gracias, gracias. Qué onda. Bueno, en cambio, <risa> cambio de una vela ponen el ruto de mí. <risa> sí, Daddy. Sí, viejo. Te quería contar una historia que me pasó una vez. A ver. Eh, conocí a una chica muy elegante, muy linda. Sí. Menor que yo, ¿no? Y obvio. Oh, obvio. Sí. ¿Y eh, la encontré en el village de Pilar. Ajá. Y fuimos a un restaurante, a una parrilla que hay ahí adentro. Sí. Resulta que salía 340 pesos. ¿Todo? Todo. ¿Y no es caro? No, porque si yo puedo, le invito. Y si no me interesa la persona, no voy a gastar. Sí, bueno. ¿Y entonces? Y resulta de que voy a pagar y no tenía la billetera. Oh. Había perdido toda la billetera. ¿Y pagó la chica? No, no, te cuento. Eh, hay un bingo ahí adentro. Sí. ¿sí entraste al bingo y ganaste. No, le dije a la chica que me iba hasta el auto que lo había dejado abierto. Oh. Empecé a preguntar en el bingo y tuve que dar el reloj por 350 pesos. No. con eso volví y pagué la 40. y bueno, son malos momentos que uno pobre, mira. pero bueno, por lo menos no quedé mal con la chica y... ¿le diste? no, porque no tenía más pero son ahí. todos unos boludos, ¿Qué? pero ustedes iban a salir, el sal y la no la cabeza en la guillantina por... ya llevamos entre el otro boludo y vos 800 mangos y no ni ninguna dólar con coloc vos <risa> <risa> bueno, un beso grande, hasta luego un abrazo, eh chao yo le doy a Andolado, ya vengo, ya pusiste que 250 pesos Dios mío Yo salí con una chica una vez sí. y llevé un tap, mi vieja me hacía el albondigón. Le digo, quería comer afuera, nos fuimos a parar me destapé el albondigón. acá me puso con albondigón. ¿Sí? <risa> un día nos fuimos muchas parejas a festejar y a la primavera a Areco. ¿Un albondigón es un pan de carne? Es un pan de carne. Okay. Teníamos 22 años, 21 éramos jóvenes, era estudiantina. Y nos fuimos a un rastrojero que era Ricardo Pincia. Y todos tenían que llevar algo para comer. Algunos llevaban sanguchitos al pan lactal, de pebete. de esa época se usaba mucho el pebete. El pan lactal era ahora. El pebete era furor. tenía menos, sí, 19 años. se usaba... Antes se agarraban los, los pebetes, se partían por la... No hay nada más rico que un pebete. Yo estoy en la campaña de recuperar el pebete. Entonces, ya me firmó el negro oro, me firmó un montón de gente. Escúchame, porque... <risa> <risa> que Robertito volvió mira. No, porque la, la, la campaña de que no se tenga el bebete. Porque escuchamos una cosa, ahora se usa el pan lactal. Es una mierda. Que me disculpen los oficiales <risa> No, pero los pebetes son fenómenos. Vos sacarás un bebete. Le sacás a la amiga con de los dedos, le pones mantequita, jamón, queso, tomate, los envolvés en papel de manteca. Lo metes en un tamper o en lo que fuere y haces un picnic flor y flor. Porque, no, no. Te metes dos bidú, una fanta, cuatro bebés y te pasas el tiempo a leer. La bidú no existe más, Babi. Una cruz Entonces, eh, eh, me fui y la vieja, mi vieja pobre, siempre iba adelantada, ¿no? Siempre iría, me veía flaco. Y me quería dar algo más. Entonces todos llevaban sanguchitos, esas cosas. Y las chicas llevaban. Y mi vieja me hizo un albondigón de carne. <risa> y una torta de dulce de leche, esa viene con coco. ¡Qué rico! Sí, riquísimo. Es que cuando hicimos eh, Arico, cuando llegamos a la altura de Pilar, la torta ya estaba en chanfre toda derretida. Y el albondigón se empezó a hinchar la bolsa en nylon, porque me volvió una bolsa en ailo. Viste, yo lo dejé arriba del rastrojero con el calor. Nos fuimos a Areco, hicimos el ping Y, y estábamos a los besos con las chicas, todo... Y así, llegó la tarde y dice... ¿Por qué no dices lo que trajiste vos? ¡Ay, para qué! Cuando rompí la bolsa de Nelon era una autopsia... Salió un olor de adentro... Pero imagínate un erupto gigante... ¡No! Ay, por favor A la, sí, la Provenzal... A... Sí, a la Provenzal... Gigante... No quedó ni lo pescado, no quedó Areco... O sea, es que fue un papilón... Pero una vergüenza... Y encima Ricardo Vincia decía... Algo se puede comer de esto, está todo bien fermentado, tenemos un hambre, salíamos le esa guita. la historia del albóndigo. ¡Hola! Ah, se cortó. Bueno, Anita leímos mi plan. Babi, la palabra Babi, más espacio al es pero Para concursar con el asado también pueden poner qué canción quieren escuchar en las privilegiadas voces de, de, de Paja Brava. Por uh. supuesto. Sí. Hola, con una chica la primera salida no hay que comer mucho, yo comparto esto Para mí no hay que comer en la primera salida Bueno, pero por la mina tiene que... Porque después madre. tenés que actuar, hay que tener sexo Viste cuando empieza, dice, ¿qué, actuar de qué? Actuar, tenés que actuar, tener sexo ¿vale? Ah, no, el que... Y tenés que ser liviano Muy bueno, el programa te escucho siempre, esto lo dicen desde Entre Ríos No, claro te Para mí no hay que... Por ahí te morfás una lasaña rellena y después te vas al sentirlo. Yo prefiero... Aunque si morir. Primero hacer el amor y después comer si tenemos agarra hambre. Después de no, amor. por lo general no. Sí, y bueno, bueno, es bueno saberlo porque yo llevo unos pebés. <risa> 4375-6072-4375-6103. ¿De qué estoy hablando? De un número de la felicidad. Mi amigo Hugo Lamón que tiene el aparato para adelgazar, bajar talles, sentirse barro, sacar las arañitas, mejorar la celulitis, sacarse las contracturas de la espalda, mejorar las varices, pero un 80%. No es el cinturón trucho ese que venden que no sirve para nada. Esto es una máquina profesional. Es un gimnasio en tu casa. Llama al 43756072 o al 43756103. Y Hugo La Mónica, que es mi amigo, te atiende personalmente, pedí a hablar con él, decide que hablas de parte mía y te baja 450 pesos en la compra. Y además te regala el set con todos los accesorios gratis, te lo da, te lo regala por hablar de parte mía. Entra en www.ahugolamónica.com.ar... y fíjate cómo es el aparato. Y después llamalo al 43756072 o al 43756103, pedítelo y te cambia el cuerpo el estado de ánimo la figura todo todo absolutamente todo hola Sí, Babi Sí Te habla Patricia De Flores ¿Cómo te va Patricia? Soy la médica Que te llama el otro ¿Cómo te va Patricia? ¿Cómo anda el culito? <risa> Yo sé que mucha gente Me pregunta Dice ¿Cómo estás doctor? <risa> ¿Cómo andas? ¿Mejor? ¿Ya te diste vuelta? Un poquito mejor bueno. Hoy me has hecho reír tanto Que viste Se me chace, soltó un y punto vea, Y veo unas cosas Que se llaman endorfina. endorfina Y entonces Te levanta el ánimo Y te hace calmar el dolor puedo Es analgésica Nada, no, no Me estaba riendo Por las cosas que escuchaba pero mira este en un hace un ah, no, no, no hace un tiempo que no tengo una cita pero me acuerdo muchas muchas estas situaciones yo por ejemplo no pido nada que sea complicado nada que haya que masticar mucho ni que cortar mucho claro, es un problema <risa> ni nada algo sencillito desde casi siempre pido ponerle pasta entonces sorrentinos lo que más lo que más me gusta mucho de las pastas de los sorrentinos es algo viste sencillo no tiene que estar con mucha complicación para masticar ni nada, pero a veces este, en la primera cita no te invitan a cenar, viste a veces este, un café, un, un y lo peor que puede pasarte es que este, te digan una vez me pasó que me acuerdo me invitaron a cenar y no sé qué problema había tenido en la tarjeta que no sé que sí que no que vos sabés que no me alcanza que no sé que creía que tenía que era o no que no sé cuántas cosas me dijo hasta que me pidió 20 pesos que era lo que le faltaba mm. entonces este no es que no le vas a decir nada al muchacho le pones los 20 pesos no decís nada pero no salí más. <risa> y no sé si te enamorás sí capaz que sí pero tal vez le una cruz toda la vida <risa> Como que cae mal, va, como que eso, va, no sé, es como una primera impresión y como que queda... Y mirá a Gervas y que las llevo a una pizzería... <risa> que después le análisis la de sangre y encuentran un poco de sangre en el colesterol. Un <risa> abrazo la piel. Bueno, te mando un beso, pues cara. Sí. no te rías mucho porque sabes que eso todavía no, no cicatrizó. Retar -cúter. Si te invitan a comer no pida ver en el cabello no con complicado. por lo menos por un tiempo. O sea que, hasta que, viste, sí, liberes sí. la utopía. Exactamente. Un beso, chao. chao qué Richard. rica. 41, poneme, del 41, vamos a hacer una voy a hacer una, una remake de temas maravillosos este no 41 no poneme el, el 41 el 24 que se lo voy a dedicar a Chávez <risa> <risa> Para el presidente Chávez eh, para que vean que somos abiertos y democráticos este por favor maestro cuando quiera 4535 2700 y 4535 2710 para el presidente Chávez Ay, no lo quiere ver. no lo quiere ver. a ver dale pibe ese dedito corto <risa> ahora <risa> viene qué pasa ahí está ¿Este es para Hugo? para Hugo Chávez por el premio de ayer una canción que le hicimos acá <risa> Chávez, te escucha Chávez La parranda que estuve ayer de noche Donde solo hubo derroche Acabó mi voluntad Otra vez señor Don Coche Cuando tenga te Che ve, che no más Vamos Chávez <risa> dan una fiesta dormiré la porque así cuando tenga que yo podré tomar Sí, ya volvió a Venezuela. Amigacho. En Rosario me invitaron a una fiesta. Voy a ir a Rosario, sábado 9 de abril. Teatro Mateo Vos, Rosario. A esa fiesta estoy yo invitado. 0341-425-9285. Domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda. 03464-429-082. Allá vamos. Noticias ahora y Babi, Espacio al 10 el 11 Llame y se gana Asado para 10 personas que pueden ser 15 Llámalo a Babi. 4535 Bobby. 2700 Hasta tarde con Con sus nuevas botas rosas Cindy sí, usaba bota rosa con leo a pinar de rosa eh, una gran pu Paul Baker si querés vender al Aja relojes joyas a precio internacional Paul Baker la mejor cotización pagan hasta 18.000 dólares de quilate y 340 pesos de gramo de oro Paul Baker avenida Alvear, 1585 Recoletas. recuerde preguntar por el amigo Paul Baker 0810-122-2425 0810-122-2425 Paul Baker si ya salió Mejor Ay, qué duro se sí, No, vos no La vamos a cantar con el dúo Yo no puedo cantar, Lela, la No, no, vos podés cantar haciendo los coros Pero eh, ah. luego Hay una señora que acá dice de Bahía Blanca Se llama Sara Dice ah, en ah, Babi, espacio mensaje al 10 ah, De una a la catrena ah, ¡Sara! Dice, no, de una a la catrera. recuerdo cuando iba a comprar la tienda de la esquina de casa? Que le decía a Moisés, ¿está su señora? Y dice, ya te la llamo. ¡Sara! Segura, estaba Moisés, tiene un que parecía el mundo verde, una cabeza así. Dice, ¿qué tal Moisés? ¿Qué hace? ¿Cómo te va? ¿Está su señora? Dice, ya, ya te la llamo. Sara, Sara, ¿y estoy grabado desde la cabeza. Alta salud nos cuida a todos, a Sara también, ¡0857-332582! Sara, danos arengues. Danos arengues se lo come el gato. Sara escúchame una cosa Sí Me, me contaba esto Que Sara sí. de Bella Blanca Dice De una a la catrera Después a comer Te amo Me despierto con vos Vamos dos. mierda Esta quiere una ¿le mierda, amo? Está bien Tiene razón que decir Primero le damos Después comamos Hola Hola ¿Cómo que noche? ¿Sí? Sí, Sergio de Pedernales Hablaba ¿Cómo andás querido Sergio? Un aplauso para Pedernales Siempre cuento que fui a Pedernales A trabajar Pusieron sí. 1500 Entonces, sillas Fueron 100 personas sí. los principios míos, principio. Me dicen Pedernales Llegué a Pedernales Llegué, no había GPS en esa época Había dos hilos dos de la entrada de noche sí. Y viene un sí. tipo en bicicleta Y Silvina le dice Señor, perdón Dice, sí Dice, Pedernales Y saca. Uy, dije que... La calle principal ¡Insístalo! No. ¡Hay <risa> nadie! ¿Te acuerdas sí. hoy que estuvimos hablando antes de que vos actúes, que estuvimos hablando de armas? Estuviste hablando conmigo, no sé si... Ah, no, no, me acuerdo, me acuerdo. ¿No te acordás? No, la no, verdad que no... ¿Me acuerdo? ¡Ah, donde venía los chorizos! Sí. En el puesto, Mira si mira cómo se acuerda. ¡Qué va. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Es, es que no muchas veces tuvimos un fracaso tan grande. ¡Ja, <risa> Me acuerdo que no había espejo en el camarín. No, no había. Y cruzaron a los un vecino y le sacaron la puerta de rompero gente. ¿Te Sí. Qué sí, bueno. Me llevaron contratados a ese muchacho de los zapatos blancos, ¿cómo se llama? Sí, el Beto Baldo. Sí, el... sí, hay un chiste en Pernal, le dice. La papá de Chironita parece. Claro, tiene un quincho. Y sí, <risa> anda con campera y zapatos de mismo color, gris, blanco, una cosa fantástica Entonces blanco, le... sí. dice, en mi casa es la casa de dos plantas. Me acuerdo que tiene los dos naranjos en la puerta. Sí, vos fuiste a comer al Hotel Mayo. Exactamente, exactamente. Se Pero ojo, sí. no fue poca gente, lo que pasa es que hay poca gente en el lugar. Sí, lo que pasa es que fue medio mal organizado también y por eso, si no hubiera sido un montón de gente. Eh, la, gente ¿La silla la devolvieron si no vuelvo? Sí, la silla. Cuando llegué me dice, el tipo tengo mil sillas y hay 500 más pegadas por las dudas. Silla <risa> no, como YouTube sí lo que te quiero contar? Una vez, dice, ¿sí? Yo, te imagináis, de ser en del campo. Conocí a una chica que, que vino ahí a, a pasear a poder y yo tenía 20 años, tengo 46, ¿te imaginás? Yeah. Bueno, y medio ahí que, bueno, quedé arreglado para ir un día a Buenos Aires. Y la llevé a comer. Va, ah, la llevé. Me invitó a la casa a Palermo y ahí fuimos a comer la recolecta. Y bueno, lo que había laburado en el año creo que lo largué esta noche, era... la agarró un de, enano le, la, le... Sí. <risa> <risa> la, son 20 años de pedernales te podías imaginar, ¿no? Ah, pobrecito. Te mando un beso, eh. Sí. Hay una cosa que siempre Tinelli cuando iba para Bolívar pasaba por Pedernales sí, Claro, ¿no? siempre con el tren. Sí. Es, es verdad. Sí. Bueno, le mando un beso a toda la gente, vos, y te digo, Nicolás Gallo se llama la calle principal. Sí, Nicolás Gallo. ¿Y por qué se llama Nicolás Gallo? Porque fue el que hizo la usina. El que, la, el que dio la luz la primera vez en el pueblo pero no fue el Nicolás Gallo de, de la Rúa fue otro Nicolás Gallo no, no, sí, no pero mira como los conozco, viste que lindo es conocer todos los la, pueblos a la mañana y a la una menos cuarto eh, se cortaba la luz te mando un abrazo querido eh. Listo, gracias hasta amigo. pronto como dice la canción que le dedico a Anita a ver, pues, ustedes se cuando yo hacía el cara allá <risa> <risa> y la jefe de la fe <risa> y al Sería la del mono que la tiene El orangután Y el orangután El orangután Y ahora el orangutana. estaba el orangután, metiéndose en una rama. Estaba el orangután, metiéndose en una rama. Y, y llegó el orangután, comiéndose una banana, el orangután. Y lo acusan, y todos bailaban con cara de picardía, viene con la banana, era doble sentido. Nosotros tenemos una vecina, bájalo, si no te molesta que hable, mientras me interrumpiste este, Tenemos una vecina. ¡Bájala, boludo! Boludo. Le digo. Dale.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 Era un, era un caballo, pero estaban todos los viejos del barrio calientes, entonces cuando hacíamos los bailes en la casa de, de Nerea de la madre, este eh, ponían esta música y los viejos le bailaban alrededor moviendo los hombros así, como hacer la lenita. Y cuando decíamos la banana, la miraban a lenita y subían los ojos como la... dice, esta ya esta ya debe haber probado. <risa> sí. Esta ya lo hizo. Porque era así antes, Dios mío. Cuando se indisponía una mina de barrio me había montado sábado como perro, viste, wey? O ya sea, le vino, ¿sí? estaban las toallas colgadas, porque antes era como en la época de Chávez. No, antes no se usaban, no se usaban este, toallas íntimas. Eran toallitas. ¿no? Toallitas y se lavaban y se colgaban y parecían la embajada de Japón, viste, con la mancha. No. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola Hola, hola Sí Sí, María de acá de Flores ¿Cómo le va María? Muy bien, acá estoy Bueno, contame Bueno, ¿de, del, ¿del velero o de la cena? De lo que quieras Bueno, empezamos pues por la cena sí. Por lo general, este, cuando este, el, el, el hombre este, invita al restaurante y lo conoce el lugar, este, le pregunto qué sugiere, ¿no? Porque conoce el lugar Sí Porque al principio no si el tipo tiene guía Dice que el mozo se pone siempre la carta contra el pecho y te dice mm, mm, <risa> Pescado y no Sí. Okay, sí, eh, si él sugiere, bueno, por lo general comparto Ese día no tengo mucho, demasiado apetito Porque este... Qué lindo que dejar que el hombre sugiera sí, yo creo, y, y eso pasa con el vino Norberto, mi amigo Te dice, dice Yo te sugiero eh, El salmón no, Sí, salmón, ¿no? No, la... la, la... <risa> claro, corvina negra A la manteca Con pimienta, dice Norberto Este, yo me acuerdo como fui a lo de Mirta Legrand Dije yo no voy a comer porque no me a comer en cámara Me trajeron un salmón No me comí la anillo de Mirta porque <risa> Y estaba tan cómodo que casi me desgració Estaba tan relajado que viste ya, Le golpeaba la espalda a la mesa Ah, decía ¿qué es el mierda! Sí, fue la única comida con tres mesas Sí, te escucho. Este, bueno, que él, que él supiera, por lo general ahí te das cuenta, pero uf, si no se si pido, este, eh, si, si el hombre es observador se da cuenta, ¿sí? bueno, Entonces, si se la, además prestar... uno sabe si la mujer sabe comer o no, si sabe pedir o no. Sí, sí, o sea, sí. si empieza a recorrer, si empieza a recorrer con el dedo chiquito la, la carta, viste buscando. <risa> Me dice, ¿esto qué? Es? Dice, Hamlet, no, hombre. <risa> <risa> el problema que me pasa ahora es que no sigo ante ojos es que por lo general no puedo leer el menú entonces claro, te este... comes lo que te da claro, sí. que la comes como bien <risa> como bien, depende depende bueno, ¿con quién va? ¿con tu marido? no, no, yo ya no tengo más marido ahora este, me gusta mucho salir, conocer este, y... ¿qué edad tenés? 51 cincuenta y uno, yo creo que es la mejor padre vale de la voz. Este, y, y, y por lo general, este, bueno, uno, uno imagina, ¿no? cuando tiene la primera cita hay un montón de de expectativas esto. ¿Vos decías, por ejemplo me imaginaba el tema del velero que me pondría mm. este, y si la noche es, o si es un día caluroso prefiero la noche ¿no? este, me imagino la noche de luna llena vos imaginás una cosa una noche de luna llena Sí, divino vos te subís al barco venís con una con un castán, que te digo, con algo Así, suelto. Esas cosas que uno puede jugar a los títeres, meter la mano por probar. Sí, sí. Yo me imagino un vestido. Claro, te sentás en la popa, viste, este, a, a, a tomar un champán con una guinda unas ciruelas, una guía. Para mí el champán no me gusta. No, y la guinda ¿sí? tampoco. No, con unas ciruelas. Te cagaste. Te cagaste. ¿Por qué no sí, al, rato, al rato empezás a decir cómo no, no no no quiero eso, no no no no, pero, no una no, copa de no, vino pero, vino. una cereza con un vino blanco una cereza helado sí. sí. a mirar la luna no y aparezco yo porque el marinero te dice el señor de allí, ya llega porque lo lindo es que te prepare el marinero sí. y llega el señor sí. y yo aparezco sí. con una remera rayada muy chupadita el cuerpo <risa> con manga italiana con los bracitos con los bracitos por la duda sí. <risa> no, dije, no. y con un pantalón palazo blanco sí. y, y zapatillas náuticas blancas y te digo me ponen cuando yo arranco que salgo <risa> lo vengo allá en la prueba, lo vengo haciendo. Estás muy, muy me Y ya hago así con el dedito de lejos. movete chiquita, muy bien, yo le doy Sacaste esa timidez. Que soy hecho un demonio. Nadie me para esta vez. Y hago los trompos así bailando. Haces así con la manito haces sí. así con la manito Y luego haces el giro de nano, ¿Viste? A la mierda vestida Que me ha a pasar? A la mierda vestida no, no. Bueno Sí, una noche Bueno, pero con humor Listo sí, Por eso esto de los bracitos Me pasó hace dos semanas en realidad ese, no quería eh, ir a cenar sola y accidentalmente conocí un hombre que en realidad tenía un perro muy vistoso. Yo vi su perro y después cuando regresé le vi el teléfono y le dije que me gustaba conversar si quería este, que fuéramos a caminar o también llamara por teléfono, que me gustaba conversar por las noches y le pasé el teléfono. La cuestión es que claro, yo había visto el perro pero el hombre no lo había visto sí. muy bien es que cuando hicimos la primera cita que saliste con el perro <risa> no, no, él que fue el perro para que lo identificara pero él me dijo no. pero vos me viste entonces claro, cuando él me dijo pero vos, mira le dije la verdad es que yo en realidad como fue todo tan rápido y el así, perro dijo <risa> si, no, si no van a volver tarde os acompaño pero la verdad es que tengo un dolor en la planta los pies el perro adivino pero yo le dije ¿Por qué? porque me... cuando él me dijo pero vos me viste yo le dije porque tenés algún defecto físico tenés los bracitos no, físicos? es que el perro me lleva <risa> Bueno, pero esa noche nos encontramos. Este, yo le dije, este, porque no era la que sugirió ir a cenar, fui yo eh, por mensaje de texto. Qué sí, bueno, te divertido, yo con esta mujer me podría llevar bien. Sí, yo creo que sí. Eh, claro, no, creo que eh. nosotros nos tenemos que ver. ¿Pasó? ¿Le gustó el le sí. teléfono? Claro, escúchame. No, porque además es una mujer con onda, le gustan los perros como a mí. Sí. Escúchame, le gustan los perros 51 años. 51 años, yo tengo 58. son siete años de diferencia, para mí es una nena, sí. está dispuesta a entregarse la primera noche. Sí, sin bombachita, ¿eh? Voy... La primera noche, por lo general, voy sin bombachita. Ah. Y me gustan los sueltos que son amplios y cómodos, y me gustan este, los vestidos. Y la cosa es cuando uno pueda jugar ¿Y 50 años? ¿Cómo es tu nombre? María me llamó María, yo encontré el amor Vamos a bailar, María Me encanta bailar ¡Me enamoré! <risa> <risa> <risa> ¡Y te <me> morí! ¡Que <risa> <risa> me gustaron! Y entro con María bailando así Digo, déjeme pasar que está sin canchones <risa> <risa> Y sin corpina Y sin corpina ¿Pero qué, no tenés? ¿Eh? No, porque por lo general... Que... Sí, sí tengo. No necesito de silicona. No, no ¿sí? porque si no te prestamos uno de anillo. No, no, no. Bueno. Depende. depende de la ropa que le pongo y se coloque. No, no. no. qué ves? algo si más se depila, ¿eh? Pero ¿cómo Pero va me a decirse? Si de no no me... A los 51 años te quedan el y no! Sí, ¿Cómo? se peina para cosas. sí, me va a una depresión. ¿eh? A los 51 años, ¿cierto? Ya no te despilas, ya no te, no te, ya te... No me depilo Se queda que... muy poco pelo y lás. Claro, y, y, claro. y, y medio grisáceo. Me, ¿no? me cuentan, me... esto porque uno escucha a los hombres cuando hablan un hombre. Una vez me contó que en una oportunidad una mujer se ve que cerra, se rasuró sus partes íntimas. Sí. Pero entonces él decía cómo le pinchaba. Entonces dije, bueno. No, puede ser muy estético y muy bonito pero si realmente el tipo de pincha en realidad no tiene nada de... No, claro. hay que tener cuidado porque la Anita fue tanque a una depiladora y le quedó la cotorra pegada al papel <risa> Pobre Anita Le quedó la cera Sí, claro <risa> se la agarró viste, una La tuvo que ir a buscar la... la tuvo que ir a buscar al otro día Bueno ¿Eh? ¿Qué te pasa Anita? Es que para hacer una depilación completa te abren Bueno no que está bien. Bueno, pero yo te quiero eh, decir. Eh, eh, eh, no, no, no, pero no, no, no te quedas. ¿Quién loco? te abre? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Pero quién te depila vos? Marina Rosa. No, sí. ¿Qué? hola. Pero ¿quién te depila? Yo voy ahí una, una ahí en Santa Fe y en... ¿Y, ¿Y, casi, ¿Qué, y te de, crees, de, qué te crees que se va a hacer popular? Lugar, te, se llama Jessica en lugar de depilación de ¿Hay de depilación lugar? de hombres? ¿Hombres que depilan? mujeres No sé, yo nunca me depilé con un hombre No, no, eh, hay, no, no creo sí, Vos María tenés el pelo natural, ¿no? Es que sé cuál es el es que, es que, es que, bello Pero viste que después, después de 50 años tenés ese pelo de muñeca abajo, viste Sí, parece, no barba, de todo. parece barba, el choco, yo tengo mucha vida, barba de a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a de a ver, a ver, No, te pones, no para, no para. para, para. Ah, para sí. peinarte costado. Claro, para o para el o costado te pones gente no, que da no, como la cabeza de Mauro. Eso decís, eso traes de tacto al tacto. Si vos, si vos tocas es suave. Bueno, Ay, en sí, el te también. permite. La, la, la, la, la, la, la que tocamos. la tocamos. Bueno, ya está. <ríe> vos, <ríe> vos, <ríe> vos, <ríe> qué rica, divertida. Pero al ¿no? final no sabíamos cómo terminó la historia porque parece que el señor era feo No sé, no me importa. Escúchame, yo... eh. chévere a la mujer. Sí, yo sí. hoy paso en el auto por la calle con el... Tengo el magazine. ¿Cómo bailaba yo la media? Yo creo que todos bailamos con esto, ¿eh? Nadie puede. No, pero el está, está, Divina. ¡Quiero gritar que te quiero! ¿Este sabe quién es? A ver, apretando fuerte el del huevo. Kijk, habla, kijk, kijk, kijk, kijk, Es que, que, la la que loca. La la me kijk, kijk, kijk, kijk, lo largo, lárguelo kijk, kijk, kijk, Hola. Hola. Sí. baby Sí, perdón, Alberto de Santemo, baby Sí, Alberto. Mirá, te quiero hacer una consulta, baby, ver, yo no sé qué andas en eso. Yo tengo un Peugeot del año 67 original. Sí, un 403. 404. Ah, el primero del 404. El primero. Sí, Lo sí, quiero señor. vender porque está original ya por la edad que tengo, 75 años, ya platicado Hoy mira el... qué casualidad yo iba a buscar un auto... Y le conté, le contaba al remisero que me llevaba, porque había un Peugeot 404 en una agencia en Tamas y Panamericana, le dije, qué lindo auto ese, ¿qué, ¿Qué color es? Es color negro. Negro, pues no era original negro. No, no, no, este es, por lo he visto, lo tuvo 28 años un tío de mi señora, bueno, tiene todo al día, papeles. tiene tiene si es negro, tiene la butaca bordo de pana. ¿Eh? Butaca. Ah, tiene la asiento, digamos, este de cuerina, color gris clarito. Ah, entonces después del hueco se lo ha cambiado. Sí. <risa> <risa> bueno, Escuchame una cosa, no ¿y cuánto pedís? Y yo sé, Bavi, que vos más o menos nos estás un poquito informado. ¿Dónde lo podría ¿Cómo podría ser? No, pero ¿cuánto pedís más o menos? No tengo idea, Baby. O sea, hay que verlo cómo está. Dejame la dirección que lo voy a ver. Eh, che, Chile? No, no, para que le eh, líneas línea privada, <risa> María Teparan, te de Viola. Dijá en línea privada, ahí te doy con Silvina. Guárdenme el número, Silvina. Qué claro. lindo pero yo, el profesor con el cuatro Muy lindo. Claro. Bueno, hola. Ahí te. Tanda, tengo la pesada. <risa> Ik was pateando, videras mirando, viniendera saneando, cuando te vi... Saka, vamos, volvemos, hola! Hola! Tienes un autógrafo! ¿Qué No boludo, basta, no jodas más, el antecedente al demonio. ¿Qué me preguntabas Anita vos? Que yo le estábamos hablando a Rainer Sabe... El 18, poneme, como me gusta el 18. Sí, pero ¿cuándo aparecieron los cereales, no? De caja, sí. Sí, no sé, las fechas yo le conocí muy chico. El flechillo Que es un cereal ¿De El flechillo Escucha Ella se lo dedico a Cindy Yo lo bailaba con ella No nos conocíamos pero El tiempo iba a decir que después De muchos años nos vamos a encontrar Para bueno, unir nuestros corazones Para siempre oh. Soleil, Soleil, Soleil, Soleil, Soleil, soley. Qué raro que cuando estaba en el shopping soleil, a nadie se le ocurrió hacer una publicidad con esta música y boludo. Hola. Hola Baby. Sí. Hacia Bavi. Hola, Cristian. ¿De dónde? De Almagro. Bueno. Te que quería hablar sobre el tema de ir a comer la primera vez. Poneme 42, sí. No, ya sabes lo que pienso, que no puedes ir, o sea, la primera vez que salís con una mujer no puedes ir a comer, no, no debes ir a comer afuera. ¿Por qué? Tenés que ir a tomar algo primero. ¿Vos decís? Sí, te pero mira que hay una diferencia, ¿no? De tomar algo, comer te, te ambienta mucho más la cosa, Y sí, sí. tampoco tienes que tener sexo a primera noche. No, no, te das como un una apurado. No, ni, bueno, pero no importa, no, no importa. Ay, no. que eh, sí, palo sí, dale, Comete el flancito, <risas> vale. comete Sí, flancito la primera noche no te acostarías vos con una mujer. Yo sí, pero digo, no, no. Que queda apurar aquí. No. no, pero con el tiempo un hombre se hace más grande, más adulto, más maduro, y, y lo saborea mejor, entonces quedan en inversos otra vez, y otra vez, y otra vez. Está ah, bueno, pero tú sabes pues, una al final te sale carísimo. Pero yo no estoy midiendo en plata, estoy midiendo, porque si es la primera noche después te dejas. No, lo que, no, está bien, pero no te digo de tener sexo la primera noche, pero puedes ir a tomar un par de veces y ir a tomar algo, porque es medio como que estás masticando... Eh, sí, pero sabés que viene estás en la cama le pareces raviola a la boca de ella <risa> no, <bueno. risa> no, Le al no pasa el ciclo de la boca, le, le decís al mozo y se ponga amenazado una bandeja Lo que quedó me lo sé, porque te vas a entero con el asado. Y me decís, unos chinchulines gordas. Sí, como la grasa blanca, ¿sí? No, yo creo que pienso que primero tenés que ir a tomar algo un par de veces y después de tomar algo. Sí. Después de tener, después de tener sexo es donde se rompen todos los los tabú y ya puedes ir a comer. No sé si Anita está de acuerdo. Perdón, perdón, ¿quién es Anita? No la estamos actualizada. Los fiscales trasera, ¿quién es? Pero qué va a estar actualizada, no la viste comer, abrí la boca y se le cae la sopa por el costado. No. No, ¿Vos por qué te la querés levantar a Anita? Levantatela, ahí la tenés. Anita dale, que enganchaste un pescadito. Un cuchón está en el nido, Anita. Anita, tengo razón o no. Sí, igual no necesariamente después ¿Tenés, dale, claro, de tener sexo y que Claro. Cada uno a su casa y listo. Claro. <risa> Práctico. Bueno, pero te agarra hambre. Sí, sí. Pero si te agarra hambre que te agarre en otro lado. Yo tengo sabes... no, no bueno. la criollita no no bueno. y un paté. Un beso. No, pero de ya. onda, ¿eh? Sí, de onda. Sábado 9 de abril, Teatro Mateo, voz de Rosario, espera al ángel. Y el ángel lo espera a usted, 0341-425-9285. Domingo 10 de abril, Teatro Dante de Casilda, 034 429 082 Y así sucesivamente andaremos por los barrios todo el año con la nueva, el nuevo espectáculo que está maravilloso. La verdad, se van a reír mucho, como se arriba esta noche acá. Gracias Anita, gracias Silvina, gracias Mauro, gracias Roberto, gracias... Eh, ¿Qué? Que te cantes el blues. Gracias a los pelotas. No. ¿Cómo se llama los Ariel Mayorano. Ahí está. Y no lo, sé por qué no se refiere. Hermano de Jorge, Mayor, lo quiero negar, no quiero acostumbrarme. <risa> <risa> <Ay>, Mira, acá se <risa> llama... Los, los Pilatos tiene un, <risa> sin un cartier, los Pilatos que... No, se lo va a cagar el viejo <risa> No, no <risa> lo me, me, que buble tiene un cartier, el viejo Los Pilatos de José, que estoy sin obra. Bueno, este... <risa> <risa> Música. Salsa, salsa, no, pues Pero vos pibes, la verdad, te digo, la última alegría que le di a tu hija fue una noche nueve meses antes de nacer, porque Poné el blues que me voy, Gil. ¿Qué <risa> <risa> te tenés que trabajar con Sofó? Y te juro por Dios. Qué tipo, pelotudo. Bueno, vamos, vamos, vamos, mayor. Y volver a cuponera! Sí, Si no. Te estoy diciendo que me pongas el blues. ¿Qué es un blues? No, no, ¿qué te. ¿Qué te dije? No, me no Silvina no a no te voy a decir. No, no, no, no tratá de no crear nada. ¿Eh? La morgue está bien, de Cuando se acaba la función y yo maté al operador y te empezaste a preguntar si soy, si fui, si quiero ser. Encontraste en la intimidad El gusto de la libertad Entonces aparezco yo que soy el ángel Yo sé que vamos a pelear dan nos vamos a contar las cosas, las cosas que jamás imaginamos. De la pantalla salgo yo, para, encontrarnos tú y yo, en la quietud de ser cien mil, y estar tan solo. Maar te digo, en ik te en ik ben niet te ver, en ik ben niet